Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran. En Radio Llamanadas. ...y uno de aquellos programas en el que se nos pone delante nuestro... ...la tan conocida pastilla roja y azul... ...que seguro recordamos de la saga de películas Matrix... ...hoy con total seguridad algunos miembros del de equipo del programa... ...y quizás algún oyente terminará el mismo preguntándose... ...¿por qué demonios no me tomé la pastilla azul?... muchas ocasiones esa es la sensación que uno tiene cuando se adentra un poco en lo que hoy en día conocemos como teorías de conspiración. Entramos en ese bucle donde el raciocinio que se nos ha implantado desde el mismo momento que inhalamos nuestro primer llanto al nacer se ve tambaleado por unas teorías que lógicamente escapan en gran medida los pilares y fundamentos que la sociedad tiene y sigue con casi total ceguedad. Como muchos ya sabéis, yo no soy gran conocedor ni soy dado a estas teorías, pero ni mucho menos me cierro a ellas. Algunas las creo, otras no, y otras las dejo en cuarentena para ver qué sucede con el paso del tiempo. No sé por qué actúo así. Quizás es la conciencia que se me ha programado desde el mismo día que empecé a tener uso de razón, o quizás se trata de un mecanismo de defensa que me impide ver más allá de lo que me muestran mis propios ojos». Aunque yo creo más bien que esta manera de actuar se debe a la manera en el que una persona asume y procesa la información que sabe que puede tocar los cimientos en los que han sido construidos y destruirlos por completo. Esta semana nuestro tren de lo insólito recorre las vías de un misterio que realizará varias paradas de las que estamos seguros no dejarán indiferente a nadie. Y para ello contamos en el estudio con el maquinista que nos llevará a recorrerlas, Miguel Celades, que nos hablará de las 10 grandes mentiras que nos han hecho creer a lo largo de la historia. Comenzamos ser humano tiene recuerdos como tal, la conspiración ha sobrevolado siempre todos los hechos que ha realizado a lo largo de su evolución. Conspiraciones para controlar la sociedad, conspiraciones para asesinar altos cargos en el poder, conspiraciones sobre la propia aparición del ser humano en la tierra y muchos ejemplos más han sido relatados en cientos de trabajos realizados por investigadores en la eterna búsqueda de la verdad. Pero es actualmente, o al menos así parece que está sucediendo, cuando poco a poco parece que la sociedad empieza a sentir un interés más profundo por estas teorías de la conspiración. La gran apertura que ha supuesto la llegada de Internet ha llevado a muchas personas... A conocer historias que de otro modo quizás nunca hubiese llegado a imaginar jamás gobiernos, illuminati proyectos secretos como el Lemeca Ultra, fumigaciones en los cielos, cambios en el clima dominados por el hombre y cientos de teorías más recorren la red como un auténtico batido que a muchos les cuesta siquiera tragar por ello hoy Tenemos en el estudio de Radio Llavaneras a Miguel Celades, experto estudioso e investigador de dichas teorías que nos hablará de las 10 grandes mentiras que la humanidad siempre ha creído como ciertas. Y muchos temas más que estamos seguros que de un modo u otro no dejarán indiferente a nadie. Muy buenas tardes amigos, estamos nuevamente en Radio Yamaneras en el 107.8 de la FM y también como sabéis nos podéis sintonizar a través de Radio Fobos y Radio Denés en las plataformas digitales. Como ya son, os anunciamos, esta semana la conspiración invade este pequeño estudio y vamos a empezar presentando a una persona que no sabíamos que hoy iba a estar aquí, Mario Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Un placer tenerte aquí. Yo sé que estos temas a ti te gustan mucho sí, también. Me, encanta, eres, eres, eres, me encantan y dominas además bastante lo que es estas teorías de conspiración. ¿Qué te parece el invitado que tenemos hoy? Hombre, me parece perfecto contar con su presencia aquí en el estudio y todas las teclas, todo, o sea, todos los eh, temas que vamos a tratar. Bueno, increíble. Hoy vamos a ir rápido eh... por eso porque son muchos temas muy muy interesantes todos, ¿eh? Y tanto. Y sí, que sí, lo digas. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros. Y justo a tu lado Lula Miranda, buenas tardes Lula Hola, muy buenas tardes Precursora también del programa que, que vamos a hacer hoy Y no sé yo si estás muy estás muy ducha tú en estos temas de conspiración tú mm, Bueno, los conozco pero no estoy muy enterada Con lo cual yo ejerceré mi papel, que es la parte más escéptica, las preguntitas tontas ¿eh? bueno. Para aquellos que nos escuchan y no tienen ni idea Voy a hacer la representación del pueblo Estupendo, pues muchísimas gracias Lula Y tenemos también aquí en el estudio a JR, que yo creo que hoy está en su salsa ni más ni menos. JR, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mm, me froto, gracias. Me froto las manos cual, bueno, no voy a hacer comparaciones, pero estoy muy muy contento, estoy muy contento esta tarde y muy satisfecho también. Yo sé que eres gran seguidor del invitado que tenemos hoy, ¿no? Por supuesto, pero aún Y si me permiten, invitado aún soy más seguidor de Luis, un tal Luis, que creo que lo conoces. Pues Carlos. Ah. <ríe> que es mi, bueno, mi piedra angular y bueno, cuestión de tiempo de que, bueno, algún día hablaré con él, es mi, es mi meta, una de ellas. Pues muchas gracias, y justo a tu lado tenemos también a un compañero que hace tiempo que no venía, pero que también está bien instruido en esto de las teorías de conspiración, eh, Danny Pitt, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. bueno, <ríe> a ver, eh, no es que lo domino mucho, hay temas que sí, otros no tanto, pero bueno, es un tema que son temas que me gustan bastante. Bueno, sois los especialistas. Bueno, Para mí los especialistas media, porque yo, yo no domino nada y, y, y bueno... En algunas cosas, en algunas cosas. Se, será un programa bastante interesante. Muchísimas gracias, Dani. De nada. Y como siempre, en Pro de la Ciencia tenemos aquí al amigo Guillem en la sombra. Guillem. Hombre, gracias por eso de Pro de la Ciencia. Bueno, es que tú eres el más científico de aquí. Gracias. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el programa? Bien, voy a escuchar. ¿Pero vas a intervenir? Puede que sí, no sé. Ya ¿Vale? veremos, depende de lo que llega. Tus intervenciones me dan miedo. No. ¿No? No. Gracias. Vale. Y también aquí a mi lado, y somos muchas personas aquí en el estudio, tenemos a Ana María Torralo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un poco dada tú a las teorías de conspiración también, pero iniciada, ¿no? iniciada aquí gracias a vosotros a ti y a Dani sobre todo que somos los de las tertulias y bueno, a ver lo que nos explica aquí nuestro invitado bueno, si te parece damos las vías de contacto y nos adentramos ya en el tema y presentamos al invitado también exacto bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com el mail programa losmisteriosnosmiran.com en Twitter @losmisteriosnosmiran y en Facebook iBox e y YouTube poniendo en el buscador los misterios nos miran allí podréis encontrar bueno algunos programas y alguna cosa interesante Y ahora sí que vamos a presentar a la persona que nos acompaña aquí, a nuestro invitado que justo lo pillamos echándose un vaso de agua, Miguel Celades. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues lo primero de todo, un auténtico placer tenerte aquí en el estudio, haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, a este humilde estudio que ya has visto cómo es. y Es chulísimo, aquí hay un calor humano que, que es fantástico. Eso sí, fantástico. calor, calor, sobre todo. Calor de todos, ¿no? En todos los sentidos, pero bueno, un auténtico placer tenerte Gracias aquí. Gracias a y si, vosotros y por si, invitarme. Y si te parece, antes de ya adentrarnos en tu historia, cómo te has metido en todo esto del de, de mundo de la conspiración y... ...y todo lo que vamos a hablar a lo largo de hoy... ...vamos a escuchar a la voz de las sombras... ...y que haga una pequeña introducción sobre... ...sobre quién es Miguel Celadez, ¿te puedes vale, Perfecto. Pues venga, vamos a ello. Miguel celades Rex... ...es un investigador apasionado por el asunto extraterrestre... ...desde los 14 años cuando tuvo acceso al documental Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas, de eric von Daniken, y al libro S.O.S. a la Humanidad, de J.J. Benítez. Actualmente es el director general de la Cumbre Europea de Exopolítica y director fundador de los Congresos de Ciencia y Espíritu. Es, o ha sido colaborador fijo de medios de comunicación, como la Matrix holográfica en Onda Cero, Camino del Misterio en Radio Intereconomía, Tiempo para la Verdad en RKB La Need del Learn En ABC.Radio Y muchas más, siempre relacionados Con el despertar y la conciencia Como empresario Es máster en dirección comercial y marketing Por la ESNA Consultor de empresas especializado en las nuevas tendencias económicas Y experto en la introducción de nuevos productos En el mercado internacional Y organización de eventos en general Música Es a su vez fundador y director general de la empresa Air Car Factories, sociedad anónima, destinada a la introducción de una tecnología no contaminante consistente en un coche con motor de aire comprimido. introducción de, de la voz de las sombras de nuestro amigo Jordi. Se voz ha dejado, tiene, ¿eh? o sea, tiene una voz joder. impresionante la voz de las tinieblas ¿Se ha dejado alguna cosa por eso por, por decir Miguel? bueno es que 52 años que cumplir otro día dan para mucho o sea que seguramente algo se ha dejado pero bueno bueno más, más o menos ya, ya está bien hemos hecho una pequeña introducción muy pero, bien perfecto sí, sí. igualmente yo te quiero preguntar antes de que nos vayamos adentrando en lo que son las teorías como te comentaba sí. antes fuera de la antena yo creo que esto va a ir derivando es un poco un programa de improvisación no sé sí. bueno me habíais dicho que todo improvisado pues improvisado me he hecho una lista de las 10 eh, digamos me tiras más gordas, Ajá. y me han salido 11. O sea que, <risa> quiero decir que ya vamos tirando. Y yo ¿verdad? creo que, si sigues, sal, salen muchas más. Lo Sin que pasa, duda. Que, lo que pasa es que hemos dicho 10 teorías de, de que la humanidad ha sido engañada, porque creo que estás escribiendo un libro que, que tiene algo que ver sí. con esto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, ¿podríamos sí, sí. spoilear algo para, la, para sí, la gente? yo aquí he venido a hablar de mi libro, ¿eh? O sea, como el... <risa> no, no. Me, eh, no, bueno, eh, estoy pretendiendo leer un... escribir un libro, ¿vale? De hace ya dos años. Lo que pasa que... Lo urgente nunca te deja hacer lo importante, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y tengo muchas ganas de describirlo de, de, de porque le quiere llamar, bueno, las 10 eh, grandes mentiras, ¿no? O le puedo llamar también, en clave más de humor, primero de conspiraciones, ¿no? Primero de conspiraciones. Esto te lo he escuchado a ti en varias entrevistas, sí, me gusta sí, mucho, sí. yo creo que estoy en primero de conspiración o menos, ¿eh? porque estoy bastante sí, ¿no? poco dado, pero bueno, en cualquier caso voy a intentar aprender hoy, y yo te voy a hacer una pregunta doble para empezar el programa, sí. te voy a preguntar quién es o sea quién era Miguel Celades, quién era y quién es actualmente, empezamos por quién era Miguel Celades. Porque... ¿En qué año? Antes de que tuvieras este despertar, por llamarlo de alguna manera, porque yo te he escuchado en alguna entrevista que, por ejemplo, decías que querías tener la empresa más grande sí, del mundo, sí, eres empresario, sí, sí. o sea, por lo tanto, te movías por el tema del capital, ¿no? Imagino, o sí. sea, no del capitalismo, sino del capital, de, sí, de, sí, de sí, las sí, grandes sí. empresas, y de hecho tienes bastantes empresas, no sé si las tienes actualmente. Qué va, qué va, es <risa> una pena ya. Por, sí. por eso digo que sí. quién era Miguel Celades y por qué se convierte en el Miguel Celades que es ahora. Bueno, eh, claro, es que nos podemos remitir muy muy atrás, ¿no? Pero en principio, a ver, eh, en principio vengo de una familia muy humilde, donde mi mamá pues, me decía... En catalán, no, nen, nosotras son pobres ¿no? Nosotros somos pobres. Y yo, de pequeño, que era un coco pequeñajo, decía, ostras, esto tengo que cambiarlo y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me hice un poco ambicioso, ¿no? En el sentido de decir, ostras, vamos a... Tengo que cambiar esto porque alguien tiene que cuidar de mis padres y todo el tinglado ¿no? Y, bueno, pues eso me dio eh, ser un muy mal estudiante, fatal. O sea, hice primero de BUP y segundo de primero de BUP. Y, y ya de ahí directamente... Pero eso sí, organicé el primer festival de Rock for Blues de Santa Coloma de Gran de mi pueblo, y muchas cosas, ¿no? a ah, nada eh, primero yo creo que como todos los niños con esa inquietud de aprender no eso esa curiosidad que es la madre de la ciencia pues a partir de los como bien comentaba la voz de la sombra esa voz eh, pues bueno pues esa curiosidad me llevó a, a lo primero ya con 14 años en un cine de arte de ensayo ver esa película que de verdad que fue un antes y un después para mí porque me di cuenta de que no estábamos solos y que nunca la habíamos estado no y bueno a partir de ahí pues ya se, Pienso que esto es bueno porque se te abre la mente ¿no? y, y empiezas a ver en otra... una, una, una escala mucho más grande. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues nada, estuve también investigando el tema de la parapsicología, tuve la suerte de conocer el... el, el... Creador de la Fundación Omega en Granada Me fui a Granada, hice al revés, ¿no? Como vi que todos los andaluces venían a vivir a, a Cataluña Digo, pues, vamos a hacer al revés Y me fui a vivir a Granada Y sí, sí, me lo pasé estupendo y tal Y aprendí mucho Y allí conocí al fundador de la Fundación Omega Insisto Que, bueno, allí habían estado Arabi Suster, Rappel Todos estos habían ido a aprender allí, ¿no? Lo que es para psicología, etcétera Ostras, eso me dio otra dimensión también, ¿no? El, el, el, el saber que no es... ...solamente lo que vemos, eh, sino que hay otras muchas más cosas... ...también te abre la mente, ¿no? En esa época, pues bueno, decidí... ...sí, eso que tú decías, ¿no? De decir, voy a tratar de montar la empresa más grande del mundo, ¿no? Y, y, y tomé medidas, ¿eh? Tomé medidas y me lo puse, pues con lápiz y papel, cómo se hace esto... ...y bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Estudiar la competencia, venga, ¿quieres la competencia? Ahí me di cuenta de que la iglesia tenía un papel mucho más importante de lo que la gente pensaba, ¿no? Pero la gente me decía, la iglesia, pero pues si no va nadie a la iglesia. Y un joder, que no va nadie, pues agárrate. Tienen toda la educación, toda la inmobiliaria, todo... Bueno, bueno. Eh, nada. Eh, estuve en el mundo de la empresa, tuve altos y bajos. Eh, me metí de, de Quijote en una en una empresa perdida, que era, pues, poner un coche de aire... Con... Gané dinero con otras cosas y tal, y, y bueno, siempre trabajando como persona propia hice ese máster y tal como empresa privada eh, mía propia que quiere decir y nada pues a partir de eh, cierto punto vise una tecnología de un coche que funcionaba con aire comprimido y me tiro de cabeza y bueno no sé funcionar de otra forma a partir de ahí pues uh, bueno pues perdí todo lo que tenía porque evidentemente no hay voluntad política y mucho menos tocándole la parte delicada de la de la energía no porque estamos ...cogidos por la energía... ...entre otras cosas, ¿no? Y nada, pues bueno, pues cuando ya lo perdí todo... ...como he dicho muchas veces... ...perdí todo hasta el miedo... ...y, y digo, bueno, pues qué queda, ¿no? Ya he tenido para bien, he tenido cosas buenas... ...cosas malas, eh, grandes coches... ...he hecho viajes, lo he pasado muy bien... ...lo he pasado muy mal, ¿qué queda? Pues, chico, dejar esto un poco mejor... ...y para esto, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo que sé... ...hay una frase que pongo en mi firma... ...que el que sabe, debe, y el que no hace lo que debe... ...crea karma, ¿no? Y si yo... Esto, mmm, lo sé, pues tengo que avisar. Hoy comentaba con, con una compañera, ¿no? Decía, a ver, si yo sé que alguien te está clavando un puñal por, de, por la espalda, mi obligación, mi responsabilidad social es decirle, niña, que te están clavando un puñal por la espalda. Déjame, que no quiero saber lo que... Perfecto, ya está, pero mi obligación era decírtelo. A partir de ahí, no es tu momento, no es tu tal, respetemos el libro albedrío de todos... Y ya está. Y bueno, pues a partir de ahí pues me hice esta especie de activista raro que, que bueno, montamos los congresos de Ciencia y Espíritu, montamos esa cumbre internacional de, de exopolítica, fue la mayor reunión de toda la historia en asunto de desclasificación omni ¿no? Trajimos gente con unas credenciales impecables y, bueno, pues ahí estamos. Ahora ya, pues bueno, estamos ya más en el proyecto de radio y televisión, dejamos de hacer los congresos y ya está. Activista, mmm, somos... Yo creo que un poquito la resistencia, por decirlo de alguna forma. Ahí ya estamos. Y aquí es de alguna manera donde entra el, el nuevo Miguel Celades, aunque yo creo que por lo que vas contando no no hubo un gran cambio, no hubo una explosión, digamos, que, que te hiciera cambiar, sino que la evolución propia te llevó a ser... ...lo que eres ahora, que eres Miguel Celadez... ...un activista, ¿no? Como digo ...un activista total... ...sí, ya apuntaba a maneras ya, ¿eh? Pero, ...pero bueno, que sí, efectivamente... ...bueno, eh, es lo que te digo... ¿Qué, ...¿qué queda? O sea... ...yo creo que la crisis, una de las cosas que nos ha dado... ...es la posibilidad de ver... ...que, que hay muchas cosas que son... ...son muy superfluas, ¿no? O sea, el estar metido en esa... ...en ese paradigma de... ...de, de ganar más dinero... ...y de tener más y de tal... Bueno, estoy en plena cruzada con el dinero, porque hay mucha gente que tiene un cacao con el dinero, que, que el dinero es malo. A ver, chicos, el dinero, pues como el agua, este vaso de agua buenísimo, un tsunami malísimo, ¿no? Pues como todo, en su justa medida, ¿no? Pero que, ¿para qué queremos el dinero? Pues bueno, para subsistir y poco más. No hay bolsillos, no nos llevamos nada al otro barrio, con lo cual, pero bueno, digamos que dentro de toda esa laberinto de, de, de vueltas que hemos dado, que da la vida pues bueno me ha llevado a decir qué nos queda tratar de ayudar un poquito y en ese sentido creo que hay algunas batallas que hemos, que hemos ganado y, y las que nos quedan y las guerra que, la guerra que nos queda, teniendo en cuenta que bueno que uno tiene que subsistir no que eso es difícil ¿eh? porque siempre uno se va a la pena más activista y viene más tarde que está no tan duro. Y, y descuida muchas veces los aspectos primarios ¿no? como son tener que pagar facturas que lamentablemente todos tenemos que pagar Pero bueno Desde luego que tenemos que ver, sí? <risa> y, y no poco. Eh, Comentas esto de los congresos de Ciencia y Espíritu, bueno, damos por hecho muchas veces que la gente conoce es lo verdad, que, es, lo sí, que sí. es todo, y a mí me gusta un poco ir explicando, Ciencia y Espíritu eran unos congresos que realizabais, bueno, que no sé si todavía existe como tal, como como concepto todavía existe, el, eh, unos congresos que realizabais donde hacíais todo tipo de ponencias, porque entras en la web y sí, hay, hay absolutamente de todo... ¿y qué nos podrías explicar de, de lo que ha sido hasta ahora esto estas ponencias estos congresos? De hecho yo te conocí en un, en un congreso no, no, de ciencia de no, no, espíritu no. Bueno, los congresos de ciencia de espíritu han marcado pienso ahí, puedo presumir de ello y lo digo con tranquilamente, ha marcado un antes y un después, porque empezamos hace hace unos años con, con mi esposa eh, empezamos a hacer ese primer congreso de ciencia de espíritu fue el primero, que, que, que esto no, no se conocía, lo hicimos en Barcelona vinimos, bueno, regimos a, lo no sé a Rafa Pal, regimos A, a una serie de personas del mundo de la espiritualidad, otra serie de personas del mundo de la conspiración, empezamos a tocar temas como las energías libres etcétera, y bueno la, la, el, el concepto era eh, vamos a hablar de todo aquello que solamente aquí se puede hablar eh, ese fue el primero, hemos hecho 14, el último lo hicimos en el fin de año pasado Y este año no hemos hecho ninguno Estamos de la mar de tranquilos Es que hace mucho calor y, y nada, bueno, pues esos congresos lo que hicimos fue Bueno, en algunos perdimos hasta la camisa En otros, bueno, pues ganamos algo Pero nunca nunca lo que realmente el trabajo Que cuesta organizarlo, etcétera Pero todo lo poníamos en internet Gratuitamente para que lo vieran Y sí, sí, hay vídeos que han tenido Varios millones de visitas ...sobre... Bueno, ...en ese primer congreso también vino José Luis... ...de Mundo Desconocido... ...Rafa Bal... Eh, ...en ese día también Isabel de la Fuente... quien más? Pepón Jover... ...sobre una serie de personas... ...y desde ahí... ...el segundo ya trajimos a... ...por primera vez a España... ...a Teresa Forcades... ...después de que estuviera... Eh, ...que ya hiciera ese famoso vídeo que hizo... ...que tuvo no sé cuántos millones de visitas... ...pero rápidamente ya estaba en Berlín... ...la trajimos... Eh, ...trajimos a una niña cristal... ...de Jessica Schaap... De, ...de Vancouver a Webre, también de, de Estados Unidos, y bueno, pues seguimos en esa línea tratando de unir lo que es el concepto ciencia con el concepto espíritu. La ciencia sin conciencia ya sabemos dónde nos, nos lleva. O, dicho otra forma, la ciencia tiene un, un... sé que por ahí hay un científico, igual no está de acuerdo, pero encantado, ¿eh? O sea, digamos que la ciencia tiene un techo, ¿no? Y ahí es donde empezaría quizá la física cuántica, donde empezaría donde el nexo de unión entre la ciencia y el espíritu. Y la espiritualidad, también pienso, mi opinión, ¿vale? Es que hay que bajarla, bajarla al nivel también en que estamos. Porque hemos venido aquí... ...aunque seamos seres multidimensionales... ...estamos viviendo una experiencia humana... ...y hemos venido aquí en tres dimensiones... ...a hacer algo en tres dimensiones... ...con lo cual, mmm, lo que decíamos antes... ...el justo... ...el equilibrio justo... ¿eh? ...no estar flotando por ahí... ...volando y tal... De, de la, de, ...si nos vamos al extremo espiritual... ...ni tampoco estar con los pies tan en el suelo... ...que no podamos ver que hay un poco más allá... ...que aparte de esas tres dimensiones... que estamos, ...que podemos tocar insist no unas cuantas más no y, y eh, bueno y, y creo que ese objetivo lo cumplimos sobradamente ¿eh? han quedado por pues, cientos de vídeos por por internet eh, el otro día hacía cuentas de cuántos devs hemos regalado barra vendido regalado muchos bueno 45.000 no está mal o sea que entonces bueno y, y... Yo creo que ha habido una trascendencia importante en esos congresos, después hicimos los de exopolítica, después sobre alimentación consciente, que nos lanzó la alimentación también y pues no sé, no recuerdo más, pero bueno, hicimos unos cuantos. Ahora estamos ya más con tema de radio y televisión, donde bueno, es otro concepto, otro concepto distinto que ese ya lo conocéis vosotros. Sí, desde luego que sí. De todas maneras, creo que estáis organizando, y no me gustaría decir nada, que no, no se pueda decir, un, un congreso actualmente que va a ser dentro de poquito tiempo en, en Montserrat, si no me equivoco. que pues muy, muy chulo, muy chulos es, es guapísimo. Pero no lo organizamos nosotros. Lo organiza una gente, que ya hicieron uno el año pasado, eh, será en, en Suria, eh, le llaman Homenaje a la Tierra, y eh, bueno, pues... Bueno, contactaron con nosotros para que les ayudáramos un poquito en si algo tenemos yo, mi obsesión es la, la, la difusión y bueno pues tenemos bases de datos y, y muchos clientes y nos contactaron para que les ayudáramos a, a, a difundir a convocar gente porque bueno la pretensión es reunir unas dos mil o tres mil personas y bueno, eh, pero bueno nosotros hemos llevado a los conferenciantes Nos hemos encargado de las conferencias, vienen 24 ponentes de todos los temas, temas súper interesantes, pero bueno, ellos tienen montado todo un tinglao, son cuatro días de acampada eh, al lado de Montserrat, uh, pues bueno, con danzas, con música, talleres, de todo, antes se lo va a pasar pipa, ¿no? Y, y sí, estamos en ello, pero no lo organizamos nosotros. Pues no sería un congreso de ciencia de espíritu, no. pero bueno, ciencia del espíritu no. está presente sí, espiritualmente, nunca me lo he dicho. Son ¿no? gente muy maja y sí, sí, y las conferencias sí porque bueno, ellos ahí andaban un poco cortos y, y nada. Yo creo que esa, de esa unión, pues bueno, pienso que beneficia a todos, ¿no? También lo emitiremos por por, por televisión, etcétera. Eh, si te parece te voy a hacer la primera pregunta de, Porque vamos a ir mezclando también un poco Preguntas de oyentes con, con lo que vayamos comentando Algunas ya te dije que podían ser Un poco punzantes, entre comillas eh, Ninguna... A mí me pone lo punzante <ríe> No te preocupes Pero ya te digo que no ha llegado ninguna de manera maleducada Ni ha llegado nada que, que, que sea Malsonante, por decirlo de alguna manera Y la primera es muy sencilla, te preguntan sobre ¿Por qué la Cruz de Malta en el logo De Ciencia y Espíritu? Bueno, esa podía ser una de las punzantes, porque ese señor Está tirando de un debunk A ver, eh, ¿sabemos lo que son los son los de búnkers Bueno, quizás los oyentes no, ¿no? Aquí veo que sí, ya, ellos ya saben, ¿no? Eh, hay una serie de personas que están contratadas por X, vamos a decir, para no entrar ya en materia, que lo que hacen es, eh, cuando alguien habla de ciertos asuntos, por ejemplo, sobre todo el asunto extraterrestre, el asunto atentados de falsas banderas, o el asunto de energías libres, pues hay unas entidades, que unas... ...instituciones... Eh, ...no oficiales... ...que lo que hacen es pagarle a esas personas... ...para que vayan... ...que no entren nunca a debatir... ...por Dios, que no entren a debatir el tema que se está debatiendo... ...sino que vayan a un ataque... ...hacia la persona... ...es decir, ataque ad hominem... Eh, ...no van a debatir de que si esto era un omni... ...o era Superman... ...van a decir que si tú te has fumado cuatro porros... ...vale, o sea, van a por ti... ...entonces hay un elemento... ...que está en... ...en Argentina anónimo, por supuesto, como los delincuentes con la cara tapada, que nadie sabe quién es y que se dedica a difamar de todos los que sí tenemos la cara destapada en España. Entonces, hizo un post, hizo un post donde eh, resulta que bueno, a mí me dice que yo soy un doble agente Que yo bueno, le... si quieres ya puedes contestar porque varias varias de esas preguntas son relacionadas, mira, te voy a decir, es sí. que eh, este oyente, estoy buscando su nombre porque tampoco quiero sí. dejar de lado el nombre, sí, sí. Eh, y he tenido el fallo de no apuntármelo en el guión, no, así. Ahora, ahora lo diremos, no hay ningún problema, eh... Otra de las preguntas que te realiza es sí. eh, si eres Rosa Cruz y si tienes un pacto con el maligno. O sea, si quieres irlando, primero contestar eh, porque la Cruz de Malta bueno, y luego... Sí, luego sí, a otra ver, es evidente esa pregunta, o sea, cae por su peso, que es capciosa, ¿no? Pero, en fin, yo la contesto, encantado de la vida, no hay problema. Ah, a ver, eh, bueno, primero, ante la pregunta de que si soy doble agente, ¿vale?, les diría, si fuera doble agente, debería un doble sueldo. A ver si, por favor, me dicen dónde puedo ir a cobrarlo, porque sería interesante para mí, estaría bien, ¿no? Y más un sueldo, yo qué sé, de la CIA o del Mossad sería fantástico, ¿no? Porque sería dinero interesante, ¿no? No es el caso. Estoy mmm, económicamente, eh, o va, sea va que base que, no. que no. Perdona que te corte el sí. chico, el oyente, bueno, no, he dicho chico pobre. El, sí, sí. el oyente es Miguel Serrano Torres, Miguel Serrano es que, Torres. que es el, el que nos ha nos ha brindado prácticamente la mayoría de preguntas. Ah, ¿sabes? pues decirlo. bien, es un viejo, es un viejo enemigo conocido de Facebook. Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿no? sí, sí, sí. este es de los que cada vez que pongo algo en Facebook El tío me ataca y, y va por ahí Y siempre ataca con esos argumentos Pero son muy fáciles de desmontar O sea, son muy fáciles, son facilísimos Quiero decir, eh, sobre este del doble agente Pues ya te digo, también según él José Luis de Mundo Desconocido otro doble agente Claro, nosotros nos conocemos todos Cuando oímos esto, y a veces hablo con José Luis Y digo, hostia, este está, te está atacando Y dice, déjalo y yo digo pues por qué pues no pues vamos a no no pero no piers el tiempo y bueno yo no le hago caso tú puedess abrir la web caza de bunkers que anda ya por unos tres millones de visitas donde trato de desmontar a estas personas de la misma forma es decir eh, por lo... lo primero da la cara o sea da la cara primero o sea si tú tienes algo que decir porque para mí decir que por decir algo eh puedo... voy a poner un ejemplo un poco bestia no yo puedo decir que una chica es es, es, es prostituta eres ¿no? A mí me cuesta esto decirlo. Vamos, te abro un blog en tres segundos y te lo planteo por todos lados. Y ahora los los tontos seguidores, los tontos seguidores dicen, "Oye, que he visto en un blog que hablan de ti de que eres puta. Tendrías que demostrar que no lo eres." ¿Qué le cuesta a esa chica demostrar de que no es puta? ¿Qué le cuesta? Y qué fácil es decir, "Es puta." ¿Me explico? He ido un poco a un punto radical, que seguramente las mujeres entenderá más que los hombres, ¿no?, ese punto, pero es así, ¿no?, entonces, es un doble agente, uy, macho, ¿doble agente?, eh, a, eh, explícamelo, no, no, no, es un doble agente y punto. Ah, pues vale, pues soy doble la gente y punto, ¿no? Entonces no podemos explicar lo que te hemos pagado por venir ni nada, no. No, no lo contéis, por Dios, no lo contéis, no lo contéis lo que me habéis pagado. No, yo lo entiendo perfectamente, no, no lo digo que sea en el caso de, de este chico ni nada porque sí, sí. porque yo no tengo el placer de conocerlo y sí que es verdad que es muy participativo en los misterios y demás en el programa, sí, sí, sí. Eh, pero que bueno, que han dicho que yo soy reptiliano y eso me, no, me lo han no. dicho también, ¿eh? solo, hay o sea, que verte, que... solo hay que verte, solo que yo he sí, visto sí, la sí. lengua bífida, te la he visto antes, ¿sabes? Es... Por eso estaba aquí arriba, estaba comiendo ratas. Estaba comiendo ratas, llegar. qué ricas. Oye, pues si ¿sí te quedan algunas para ¿eh? Pero de verdad, y eso lo pueden decir ellos, que, que yo que no me meto en prácticamente ningún tipo de, de, de nada, pues también me han dicho que soy reptiliano, así que bueno, lo comprendo perfectamente. Con lo cual, o sea, Pablo, ya ya ya sabes tú, fíjate qué fácil qué es fácil es decir que tú eres reptiliano. Es sí, facilísimo. Vale, ya lo he dicho yo. Porque <risa> la camiseta que llevas resulta que, no sé, ni la veo, pero me es, da igual, es un oso. te lo saco. Es un oso. Sí. Pues como es un oso y el oso es un animal igual que el reptil y tal, eres reptiliano. Ala, ya está. Bueno, igual con la cruz esta, de, de, de al, el, el mismo de búnker ese y los tontos que lo siguen, pues planteo el tema de que eh, el logotipo de Ciencia Espíritu, el primero, que ya no lo tenemos, ¿no? Es un logotipo que, bueno, que el, el creativo, ¿vale? El, el creativo que en ese momento teníamos, que lo teníamos de hace tiempo, Juan, que el tipo es el presidente de la asociación de de vegetarianos, de Cataluña, y es un tipo que no tiene ni pajolera idea de, de, de, de la de la conspiración, ¿no? Pues yo le dije, Ramón, Ramón se llama, Ramón, a ver cómo podemos integrar un logo donde integrar la ciencia y el espíritu. Y se le ocurrió la idea, me parece muy acertada, de poner lo que es el, el, el átomo, digamos, no Dent y luego pues una una una estrella que le puso seis puntas como le podía haber puesto 15 como le podía puso seis el hombre no tiene idea vale pues ya ha decidido este señor y todos los tontos que lo siguen de que eso es la cruz de malta sabes entonces ya está entonces yo debo estar en la cruz de malta pues hoy a lo mejor igual me lo planteo porque igual eh, lo de la cruz de malta ganan más pasta y pueden vivir más tranquilos en vez de estar pasando calamidades no lo sé pero no es el caso y como es todas todas o sea, que... o sea a la pregunta también que nos hacía de eres rosa Cruz Cruz. no tengo ni idea de lo que son los Rosacrucis ni idea, o también masonería, tampoco tengo mucha idea conozco otros temas, ¿no? sé que hay un gobierno secreto, sé que hay unas sociedades secretas, Rosacruces sí, debe ser una de esas, es una de esas sociedades secretas, pero no tengo de ese tema justamente, no sé no sé mucho, ¿no? yo creo que los Rosacrucis son gente rica gente importante, ¿no? o sea, un... ¿no? no lo sé, ¿eh? es que no conozco el tema, ¿eh? pero yo creo que no son... El padre de un albañil como yo, el hijo de un albañil de Santa Coloma Gramané como yo... ...no sé yo si tienen espacio en los Rosacruz, pero bueno... Sí, sí, sí. No lo sé, igual sí, sí eh, que no lo sí, sé. Sí. ¿Sí, también? Sí, hay de todo. Oye, eh, pues voy a llamar. la masonería voy. sucede lo mismo. La masonería, tú te puedes hacer masona de falta ser rico ni estar en un alto poder. Entrar en la masonería, como entrar en Rosacruz, si entras en su página ya lo pone que hay un apartado para, o sea, contactar con ellos. ¿Y y, tienen, y pagan bien o qué? No pagan nada. Ah, entonces no. no digo, <risa> en todo caso... Es en... altruista totalmente. Tú allí colaboras y emprendes un viaje. Ah, los Rosacruces son, bueno, pues una orden secreta. <risa> en todo caso, entonces, no tiene nada que ver con el Opus, porque estos sí que son los que tocan. ¿Con el ¿eh? No, esto es todo lo contrario. Sí, por, es, lo, por eso te lo digo. Por en el Opus que... entrar ya ¿Eh? es otra historia. No es lo mismo, no. ¿Y si te parece por cerrar un poco el círculo de preguntas que estaban un poco relacionadas eh, hacia tu persona directamente sí. y sobre y sobre esto que estábamos hablando tienes un pacto con el maligno un pacto con el maligno uh -huh. no sé si paga el maligno me tengo que estar hinchado en el dólar claro. o sea pues no pues sí. no la verdad sinceramente <risa> no pero tiene página web para ir a ver si lo que pagan no eso el Elmaligno.com, el puntocom el punto ¿no? no bueno con el maligno no pero sí que hay eh, sectas satánicas que te puede... Sí, sí, las hay, sí, las hay. Sí, sí, sí. Sí, yo, pues, no, no, yo, yo no, no es el caso. Dinero, es que, a ver, <risas> la, la pregunta es que... ¿Qué quieres que te conteste? En clave de humor, si quieres, o sea... Claro, Pero, es que yo yo que... tengo una duda y es, es en serio, o sea... Y no me refiero tanto a él, sino un poco a, a las personas que, que pueden llegar a pensar así, de tanto de ti, de nosotros, de quien quiera, eh, preguntándotelo directamente, es evidente que tú vas a contestar que no, porque, porque es así en este caso, o bueno, porque tú así no lo dices y no lo tenemos que creer, sí, evidentemente. Sí, sí. Pero... El que la persona que pregunta esto cree realmente que tú si lo fueras si fueras es eh, doble agente si de la Rosa Cruz. Ah, chale, yo lo, no no y lo digo desde el, desde el puro desconocimiento, cree que alguien que lo fuera de verdad lo diría, lo felicería que, que en un claro, programa, claro, ah pues sí, claro. soy Bueno, había eh, hay gente que se lo ha dicho, eh, sí. ¿Sí? Está, eh, creo que Mario Conde en su día, ¿verdad? Dijo, "Yo soy masón", punto. Sí, sí, no, y además hay un vídeo que lo sí. puedes encontrar en, en internet que mm. creo que lo hizo No sé si en el año 89, 87, 89, la 2, uh -huh. en, en la cual se ve un, un, un ritual que hacen ellos. Sí. Y se ve Mario Conde dando vueltas porque iban a montar ahí una catedral. Capa, no, no, no ah. me acuerdo si iba con capa. Uh -huh. Pero bueno, se ve que están haciendo como un ritual y son cuatro o cinco Y además hablan de la masonería uh -huh. y, y él, sí, él sale hablando. Luego yo, posteriormente, he escuchado que, que él lo negaba, que era masón cuando hay un vídeo de 10 años antes que sale reconociendo que era Amazon. No, claro, a ver, yo no lo digo porque sean malas preguntas, ni ni mucho menos. Claro. Sí, Todo sí. el mundo tiene derecho a, a preguntar y yo se lo agradezco porque nos, nos da sí sí, mucho tema. Recuerdo, sí, sí. Y además ha hecho otras preguntas que ya no van destinadas hacia tu persona, vale. sino hacia los temas que son muy realmente muy interesantes. Pero claro, me ha pasado mucho en programas que, que se hace esta pregunta directamente y yo es que no he conocido, a, salvo el caso quizás de Mario Conde, Que el, Mario el, el... Yo creo que será el único que puede decir algo así como, sí, lo soy, los demás, pues no creo, ya, aunque lo fuera, ¿no? Si a ti te pregunta oye, ¿tú eres reptiliano? Es que la pregunta ya ofende, macho, es eh, reptiliano, pues, de, tío, que me estás contando, o sea que, ¿sabes? Aquí no hay ninguno no que lo haya reconocido tampoco, ¿eh? Que no lo hemos reconocido, ¿no? M bueno, ni aquí ni fuera tampoco, Uf. masones sí, ah, vale, los vale, hay, vale. que dicen que son masones, no tiene ningún inconveniente en decirlo, uh -huh. algunos pero reptiliano, el día que salga alguno <risa> no, vez, no. tenemos un problema ¿eh? bueno, lo que sí hay gente con testimonios de, de otra gente que si lo han sido por ejemplo, Lady Di, comprar el libro suyo eh, el libro del, de la historia contada sí. por ella su autobiografía, ella dijo y esto lo he dicho en Telecinco, a las 10 de la noche que, vamos, y que... eso sale en el libro suyo el que di... exactamente que vio a la reina convertirse en reptil pero eso lo dice ella ella en... Lady, di, Lady Di lo comenta en su libro su bibliografía, eh, Lady Di y bueno, sí. luego tengo la suerte de conocer a, a Chris Everard que es el que hizo el gran documental ese de Lady Di ¿no? Lady sí. murió, ¿no? y este fue el primero en hablar de toda la... no está puesta en la lista esa, esa conspiración pero Lady Di se la cargaron de hecho, bueno, mi señor el otro día lo comentó, que salió sí, sí. en el periódico. Ya, ha salido... Di dice, oye, lo que tú secretos. me habías dicho, que a mí me suena sí, a chino, sí. ¿ha salido en la vanguardia ayer o antes de ayer? Los servicios secretos ingleses. Vale, que, fu que fueron los servicios secretos ingleses los que se la cargaron. Se la cargaron. Bueno, vamos sea, a ver, evidencias de eso hay tantas. Muchísimas. ¿Sabéis lo que tardó la ambulancia en llegar? Eso está en, en entre el Champs-Élysées y la Torre sí. O sea, pasó de gracia, para decirlo de alguna forma. ¿45 minutos tardó la ambulancia? Y luego estuvieron dos horas allí. ¿Qué hicieron? Y matarse con ese coche, con un coche blindado. Yo estaba allí. Yo estaba allí. Ya. Allí no. allí no Decía que el coche iba a 196 kilómetros por hora. Vale. Sale volando el coche. O sea, ni coña. Hay un cambio las... imposible. Pero es que no te matas con ese coche. O sea, ahí se los cargaron a todos. Y el que quedó vivo, el conductor, acordaros, ya. si os acordáis, de que después de estar un montón de tiempo en hospital, salió atontado. Le hicieron una logotomía o no sé qué. Y salió tontico. No, yo no me acuerdo de nada. O sea, ahí yeah. se la cargaron. No podían hacer que los principitos tuvieran hermanos, porque estaba embarazada del claro. Dodi Lafayette, que tuvieran hermanos musulmanes. Esto no iba con sus planes. ¿Cómo van a ser los príncipes de Inglaterra hermanastros de los de, de, de musulmanes? O sea, no podían, ¿no? Bueno, esa, esa no estaba en la lista Pero ya está No, no está en la lista, pero bueno, tampoco está en la lista Que han muerto prácticamente todos los que asesinaron Supuestamente a Osama Bin Laden sí. Que hace poco claro. salió la noticia De que creo que el último, y me vais a perdonar Porque ya digo que no estoy muy dado sí, sí, sí. en estas noticias Pero el último que quedaba Pues ya ha aparecido muerto como se esperaba pablo yo si quieres un poco como introducción te diría eh, una frase que dijo el eh, la persona un, la persona que inventó la palabra propaganda vale es una palabra alemana este señor fue eh, adolf hitler vale y él dijo lo siguiente dice para engañar a la población hay que engañarlos con una mentira tan grande porque dice el, lo, la gente de la calle está dispuesto a mentir relativamente. Yo puedo decirle a Lula, oye, mira, que he tarde porque tal, y, y la engaño porque me toma la cerveza, o ¿no? lo que sea, ¿no? Pero grandes mentiras no somos capaces de decir, ¿no? no no no concebimos, ¿no? Con lo cual, para engañar a la población, diles una mentira tan grande que aunque la descubran, no la crean. Cuidado, ¿eh? Que estamos hablando de Meca, y de Meca Ultra y de gente que tiene un conocimiento de, de, de social impresionante. a o sea, los mejores estudios, ¿no? Bien, pues... Estas cosas que vamos a decir, entre ellas, esta que estaba pensada pues como, eh, digamos, guerras provocadas, atentados de falsas banderas. ¿Tú te crees, tú te crees que el asesino más buscado en el mundo entero, cuando lo cogen, lo matan y lo tiran al mar sin enseñarlo? ¿Después de estar un montón de años todos los servicios secretos del mundo buscándolo? Vale, y después, a los pocos días, Pablo, lo que tú has dicho, a los pocos días, resulta que toda la... La cuadrilla, como se llama El, el equipo que, que, que en teoría lo mataron ¿Mueren todos en un accidente de, de, de helicóptero? ¡Anda! Blanco Como dice José Luis de Mundo Esconocido Si es de goma Si es de goma, es redondo y bota Es que es una pelota ¿Vale? O sea que... Y con esta música de que suena de fondo, que no está puesta ale aleatoriamente, ya que es la banda sonora de la película Están Vivos, que precisamente narra esto también, las teorías de conspiración, una gran película protagonizada por Roddy Piper, ese luchador que tanto nos gusta a rey a mí. Luna Miranda. Sí, yo quería bueno aclarar una cosa, ¿eh? para la gente que, que no, lo, no lo sabe en general nos puede estar escuchando. Antes hemos hablado o hemos comentado que un debunker es aquella persona que de alguna manera introduce una mentira. Yo tenía entendido, porque lo busqué este término en inglés que es justo sí. lo contrario, es quien sí. desmiente una mentira. No sé sí. si que, quiero aclarar esto por Correcto. por muy no es de bajojear decirte muy buena pregunta, no, no es por decirla, ¿eh? Porque es que muy buena pregunta, ¿vale? Esto es funciona eh, por infiltración. Quiere decir, ahora mismo hay un grupo de gente que son los enemigos de la de los que estamos diciendo para mí, la verdad, para otros eran chorradas, ¿vale?, que son el grupo de los escépticos. Entonces, se autodefinen como escépticos y resulta que justamente los que somos escépticos somos nosotros. Ellos están siempre alineados con la versión oficial, con lo que dice el telediario nos llaman los antivacunas, por ejemplo, y ellos no, no, la vacuna hay que ponérsela y hay que tal y hay que tal, y estos nos llaman magufos, entre magos y ufólogos, ¿no? Entonces, ellos, bueno, yo les llamo arpíos porque son del de, ARP, ¿no? de la asociación de la del movimiento escéptico y tal. Pues de la misma forma, los de búnkers en teoría, o sea, igual que ellos justamente no son los escépticos sino que somos nosotros y además nos llaman los conspiradores cuando nosotros estamos denunciando la conspiración porque los conspiradores son los que luego si queréis hablamos los de la élite pues de la misma forma está ese juego de palabras los de búnker son los que estamos los que están ahora haciendo ver que desmontan las teorías de la conspiración atacando a la persona con lo cual está mal dicho, tiene razón pero está bien dicho en ese sentido ¿eh? es que iba a meter la cuña publicitaria. Para más información cazadebunkers.com. Pero bueno, esto es como el es al revés, o sea, los escépticos son los, digamos, bueno, yo los llamo amigablemente, porque tampoco quiero manchar mucho el programa de Pablo. Yo les llamo trolls, y ya está, porque es, es trolls, para eso es sí, eso lo que están, no sé sí, si sí. No sé si escuchaste un programa de Juan Antonio cebrián La Rosa de los Vientos. Mm, sí. Los que llamó uno, ahora no me acuerdo, igual me estoy equivocando. Yo le llamo Mortadelo Gámez. Ah, Gámez, sí. ¿Vale? Este es el... este... este... tonto, este, este tonto. Pues toto no sé pedido. si fue este u otro sí. que llamó a... creo que estaban hablando de las caras de Belmez. Sí. Y claro, ellos hablaban del método para científico porque claro, no es algo que mm. con los métodos tradicionales, vamos a decirlo así, sí. se pueda tratar. Ajá. Uh -huh. Aún así, aunque bueno, a mí el tema pues me da un poquito igual. Porque... Sí, yo no lo conozco. ¿eh? Lo de la ¿sabes? cámara de bebé no lo conozco, no me posicionaría. Claro, ¿eh? no pero sé. entonces el tipo este u otro, no lo sé, llamó un troll. Sí. Eh, dijo, sí, porque no sé qué, esto es mentira, esto no sé qué, una, no sé qué, unas manchas de agua. Empezó a dar caña sí. sin argumentar uh -huh. mucho hasta que cuando se vio acorralado, sí. como lo, un poquito los gatos, pero pero un feo entonces lo que hizo el troll es preguntarle a uno de la rosa de los vientos a uno de las 4C pero bueno, ¿tú te has fumado un porro o qué te pasa? claro el otro ya el servían el, el, en el bueno. que en paz descanse y digo, bueno tampoco vamos a hacer esto se molestó el otro y dijo, bueno si yo me he fumado un porro te has fumado un peyote o sea, ya con eso dices bueno, tú mucha, droga, mucha idea de la droga no tienes o sea, yo creo que el otro igual se lo ha fumado entonces claro entonces yo digo mmm, yo porque me lo he tomado con humor pero puedes hacer algo con ellos aparte de dejaros un poquito más en ridículo porque uy cuidado o no sé por qué a mí me dan ganas a veces de darle un par de hostias. porque al fin y al cabo y esto lo he, lo he visto en la... gracias a mi gran ídolo Mejorando presente. ¿Eres Carlos Campos? ¿Es Carlos Campos. Sí, se sí, me ha dado eh, que, que bueno, te guste bueno, él más bueno. que yo. Ah, broma, estamos picados, ah, vale, estamos vale, la vale, cope vale. los dos y estamos ahí con la audiencia, estoy picadillo ahí porque lo, bueno, eh, lo, lo llevé yo y el tipo me está mojando la oreja con la audiencia, ¿sabe? Digo, esto no puede ser, pero bueno, bien, bien, es un bien, es un Pues pues en la web suya, sí. Han feito propaganda contra pedimismomatrix.com. Uh -huh. Eh, bueno, se ve uh -huh. que les pagas bueno, los grandes como Rockefeller y, y compañía. Uh -huh. O sea, toda esta gente sí. están pagados por los de siempre, desde siempre. Sin duda. Sobre sin todo duda. cuando no puedes argumentar claro. o, o decirme algo, por ejemplo, si yo te hablo del sida puedo decir, mira, yo tengo aquí este tocho de papeles uh -huh. y decir, mira, mira lo que dice el Dr. Hammer, mira lo que dice el doctor... Eh, bueno, los no sí, cuatro sí, doctores, sí. cinco premios Nobel que dicen que hay un montaje en torno al sida. Sí, sí. Entre ellos Karl Ibson Mullis, que es el, el uh -huh. que hizo la inventó la prueba esta del PCR, la prueba uh -huh. de carga viral. A ver, yo digo esto, si tú no me puedes decir nada para rebatirme, entonces... Pues a ver, si me viene un ataca, troll de estos, yo lo ataca, siento mucho, pero bueno... Ataca Dominic, ataca Dominic, ataca Dominic, ataca, ataca la persona, o sea, no entran a debatir, porque ahí pierden, ahí pierden, o sea, no entran a debatir. El tema del SIDA es que es muy sencillo, lo que pasa es que es un tema un poco peliagudo, yo quería empezar más suavito, pero sí. bueno, ya que hemos empezado, claro, hemos empezado a hablar de, de, la, de las preguntas ya, que tal día. Esto es lo que dice lo yo sí. un día a Pablo, digo, a ver... Aunque tú no vayas de, de educado y digas cosas sí. bien y con toda la vaselina del mundo tal, pero sí. ten en cuenta que si tú no vas a buscar problemas, te da igual, o sea, te van a ir a, a dar de hostias. Por supuesto, ¿sabes? sí. Pablo, te has olvidado decir que tú no eres responsable de lo que se diga en este programa. Eso. Me los voy a llevar igual. Pero vas a llevar igual. <risa> vale, vale, me, bueno, tú mismo, tú mismo. Me los llevo sin, <risa> sin comerlo ni beberlo, pues por lo menos que tenga motivo. No, bueno, yo quería comentar que, a ver, eh, a veces eh, no hay no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio, ¿no? Yo creo que lo que quieren esta gente es que entres en materia, es que entres cierto. al ataque, y lo mejor es ignorarlos, porque si no es entrar en su dinámica, es entrar en su juego. Sí, M Mario, yo ahí, por ejemplo, las veces que hemos hablado, Luis Carlos Campos es más, más, más, más guerrero, sabe más de sacar la espada, como yo, ¿no? José Luis, de Mundo Desconocido, me dice, déjalos, olvídalos, no hagas caso, no hagas caso. Y, y recuerdo, pues, en ese tiempo también el que el... el... Elemento este que, que empezaba a decir que si dobla gente, que si tal... Bueno, entre otras cosas decía que yo tenía... Agárrate, una, una, una, una sauna medias con Trinita Tierra. ¿Os acordáis de Trinita Tierra? Sí, una pedazo de hueco apísima. Que, bueno, la persona que, que nos registró los dominios... Pues este tipo tenía un montón de dominios de no sé cuántas mil empresas... Y tenía dos o tres dominios de contactos, ¿no? Bueno, pues el tipo ya decidió que eso era que teníamos una sauna medias. ¡Agárrate! Claro, Trinita, como chica, dijo... Hostia, yo voy a denunciar. Esto me está haciendo daño a mí como mujer, ¿no? Y yo mismo le dije, no pierdas el tiempo, Soraya, se llama, ¿no? Bueno, se llama. Soraya, no pierdas el tiempo, no vas a ganar. Bueno, por lo mismo hace que conmigo. Pero, chico, yo soy humano, ¿sabes? O sea, a mí si me buscan, me encuentran. Entonces, para eso hicimos el, el asunto de caza de búnker Sí, pero yo creo que, ¿sabes? Perdona, ¿eh? Sí, sí, Que yo creo que, en realidad, o sea, el de búnker sí. Yo no creo que esté pagado por nadie. Algunos sí, otros no. Otros son tontos que siguen a todos. Yo fíjate, tontos. yo creo que, que no llegan ni a eso, o sea, no, no, no llegan sí, eso. Algunos sí. algunos sí, Yo creo que no, porque yo creo que fíjate que la propia cultura mm. da como para divers mucha diversidad de pensamientos, sí. o sea, y la gente suele es cierto, defender sí, su sí. posición. Sí. sí. O sea, a pesar de que no tenga la razón. Exactamente, siento, porque lo siento, lo siento. Yo, yo creo que internet es, es tan bodorrio, o sea, tan tan que, que es una fiesta todo, aquello. Sí, sí. sí. O sea, hay, hay de todo. Yo creo que la gente intenta defender tanto, tanto, pues no tiene otra cosa que hacer o pone el Tele 5 y ve basura o se va al Facebook. Claro. Entonces, claro, sí. eh, vaya a defender sus ideales. Sí, a pesar de la razón y no sí, sí. reciben ni un duro. Yo estoy Bien. convencido de que el 99% no recibe un duro. Bueno, discreparía contigo en el porcentaje, pero es cierto que hay muchos que sí, que son tontos siguiendo a otros tontos. ¿verdad? Bueno, a lo mejor no tampoco son tontos, sino que es que en el mundo hay muchísimas ideologías, muchísimas formas de pensar, muchísimas religiones, un católico se pelea con un musulmán, un judío se pelea con un musulmán... Sí. Sí, sí, no tiene sí, por qué ser sí. tontos Tampoco Sino que sí. es que Tanta diversidad No, yo estoy totalmente De acuerdo también Con lo que dice sí. Porque es porque verdad yo, Hay gente además, que simplemente Pues por distracción sí, ya, sí, pues Se dedican a esto por, Esto lo estamos viendo A diario En los foros En los debates Que a mí no me gustan Porque nunca entro uh -huh. Pero siempre conozco Un montón de gente que Mira la que ha salido aquí Mira que se ha allá Y no ganan nada No ganan nada. Nada. Simplemente es como Quien le gusta ver Telecinco Como quien le gusta sí. Estar empatándose de fútbol O escuchar música y... heavy Por ejemplo Pues a estos les gusta Defender una idea Aunque no tengan idea pues simplemente es armar armar A orden, les gusta la, la, a la marcha pero, una cosa, pero hay un porcentaje que sí está pagado Pero, pero, eso, digo, no podemos, no no pero eso sería conspiración bueno. ¿eh? claro, pero, claro, los claro. que están pagados Son los de debunkers Estos de que habláis, que son o los tontos O los trolls pero, Los trolls cosa, los tro por chinchar ¿no? o sea, Si yo soy del Barça y tú eres del Madrid Y yo te busco la boca Y ahora nos ponemos a discutir qué tontería, Pero ¿no? sería muy fácil Si realmente hubiese una persona que le pagasen Hacerle un seguimiento para ver si él mismo se contradice en otros temas. Pero imagínate, está defendiendo al Madrid y de golpe a lo mejor luego defiende al Barça. O sea, sí. no sé, imagínate, ¿no? Otros temas. Sí. Eh, si se le pilla en que él mismo se contradice... Pero si es que solamente escuchando uno de sus solos argumentos ya lo tienes pillado. Bueno, pero, pero a pillado. veces ¿sabes? yo soy ya creo que ya es más pero ignorancia es que, igual, que, o sea. que otra cosa, ¿eh? Mira, mira, déjame ponerte un ejemplo... Eh... Dani, Dani, disculpa. Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a ver la versión oficial de un tema de mucha gente, si queréis entramos un poco ya en tal, sí, sí, sí. el asunto extraterrestre, ¿vale? Por ejemplo, no estamos solos, bueno, nunca nos. Cuando ahí hemos me estado. peleo muchísimo, también me han llamado agente doble, porque yo tengo una web y O sea, que entre tú y yo somos agente quadruple, ¿no? Por lo menos. Pues nos vamos a hinchar de pasta, digo yo. Sí. Tío, no sé, pues... sí. Bueno, el asunto extraterrestre. Bien. Sí. Eh, como te metas en este tema empiezan a salirte de los de búnkers por todos lados. Sí. Bien. Eh, la teoría oficial, por ejemplo, la cuánta gente te dice, bueno, porque es, es A ver, no quiero quitar ni un ápice de razón, ¿eh? Porque una cosa son poquitos los que están pagados, otra cosa son los trolls, otra cosa son los aburridos, otras cosas son los ciegos siguiendo a otros ciegos, etcétera, y de mm. todo. De hecho, esta noche quería hacer un post en cazadebunkes.com explicando un poquito, o te curculpito en el en el Facebook también, que agárrate, ¿sabes? O sea, que esos tontos, ¿no? Sí, pero bueno, eh, chinchando bastante, ¿no? En mi grupo, ciertos <risa> ácidos <somos> como 23.600 <risa> personas. Bueno, eh, sí. se, sí. no es que Dame una prueba de que existen, bueno, de entrada le digo, o sea, están todos los servicios secretos del mundo entero eh, tratando de tapar el tema extraterrestre como pueden, ¿vale? Y yo te voy a traer a ti la prueba, ¿no? Pues una nave que aparezca en la Plaza Cataluña, pues ya ha bajado, en la Plaza Roja de Moscú. Y al día siguiente dijeron que las marcas le había hecho un camión. Y que las cientos de personas que estaban todos locos. Es que es muy difícil de probar esto. ¿eh? Es que es... Pero cuando ya me piden una prueba ya tanto... No les... se puede probar de esa manera que ellos quieren. Sí, sí se podría. Sí. Pero con sentido común. No sé yo, eh. Con sentido común, Dani. Dani, Dani, Dani. Sí. Una prueba. Vete a Egipto. Vete a la pirámide. Más grande que la pirámide de Keops no la va a encontrar. Otra prueba. Los círculos de las cosechas. Cada año de marzo a septiembre montones de círculos de las cosechas en imágenes tridimensionales, geometrías sagradas sí, de 500 metros. ¿Y sabes lo que dice la versión oficial? La eh, ¿cómo se llama la empresa esta jodida mayorista francesa Reuters? ¿no? Sí. ¿Sabes lo que dice? Que son Canguros borrachos, porque comen hojas de amapolas sí. y se emborrachan, y entonces bailan dando círculos, y al bailar dando círculos Mega. aparecen esas figuras tan preciosas que hay, de 500 metros de diámetro, que son círculos... ¡Esa es la teoría oficial! ¡Esa es la oficial! Entonces, ante eso, dices, bueno, yo, que digan oficial... lo que quieran. La verdad es que lo tenía como que eran más eh artistas, eh que en vez de hacer graffiti se dedicaban sí. a hacer dibujos en el La oficial el hasta maíz. hace 5 años, es que al final que hicieron que todos lo viéramos por la tele eran dos viejetes con unos palos y unas cuerdas, sí, sí. ¿vale? El problema es que hacía 10 años que los viejos estaban muertos. Hacía 10 años. Entonces dije, no hay que buscar otra. Hay que buscar otra. Y se sacaron lo de los cacuros borrachos. Buscarlo por internet. No, eso no, debe, no sabía. Es que es tremendo. Es que, que, que es pero, que pero patético. Pero de, pero de no, y lo más gracioso del tema es que a veces las explicaciones oficiales son más increíbles todavía que aceptar la posibilidad esa, de estar siendo visitada Las horas gemelas en tal. O sea, cosas que... que, que, que, que o sea, imagínate, la ciencia no contesta o contesta una tontería como esa. El tema del SIDA. Bueno, ahora si quieres entramos. Eh, contesta una tontería como esta y resulta que eres tú el que se ha fumado cuatro porros ...porque estás diciendo algo que es bastante más coherente... ...señores, si la ciencia... ...si la ciencia te dice... ...no, esto no lo sabemos... ...por lo menos tengan la humildad de decir... ...bueno, pues como no sabemos nada... ...cualquier teoría especulativa nos puede servir... ...porque frente al nada que tenemos... ...yo prefiero una especulación... ...que no pueda demostrar... ...hombre, no es tan fácil... Pero, sabes sabes que lo tal? que sucede... ...que en la ciencia se puede probar... ...y entonces en la conspiración... ...no hay una no hay base... Una, ...pero no hay una base sólida... Siempre está que, que le falta una pata a la silla. Bueno, yo te diría que del asunto extraterrestre hay más evidencias de las que podemos todos los que estamos aquí sí. estar viendo durante toda sí, la sí. vida. Sí, sí, yo tengo muchas evidencias y yo lo he visto. O sea, yo... Bueno, hay un artículo mío en mi web donde uh -huh. lo explico. Pongo hasta eh, planos y todo y calculo velocidades y todo. Escientifics, yo... ah, a... es evidencias... Punto RG. RG, para que la gente recuerde entrar, que, ah, que sí, Dani realiza que, artículos muy, bien, muy sí, interesantes, muy perdón este corte, pero que me parece importante sí, sí, que la sí. gente entre. De hecho, perdona sí. que te corte, Dani, sí, pero sí. hablas de esto de las distancias, y es verdad que Dani lo hace hace todos estos cálculos, eh, sí. porque bueno, nosotros, Dani y yo fuimos compañeros de ambulancia durante muchos años, ah, y entre otras sí. cosas, eh, tuvimos una, un avistamiento muy espectacular, el y yo juntos y hizo un cálculo completo de la velocidad que viajaba bueno, vez, pero matemáticamente eh, ¿a viendo... qué falta gente que haga estudios para las evidencias esas de los por eso quiero claro, decir pero... que hay que entrar en su web que lo, lo, es lo difícil es que aunque tengas testigos aunque lo hayas visto o que, que eso no le vale a la gente, no la gente, vale. la pues gente aunque vea un platillo no va... delante, claro. te van a decir que no lo ve no, el que lo ves sí se lo va a creer Bueno, lo que no que... se lo va a creer es el vecino cuando le diga, oiga, claro, mira lo que vi ayer. Usted se ha fumado algo. Claro. Y no, pero... normalmente lo que suelen hacer los militares, eh, cuando verdaderamente hay un avistamiento, suelen pues darle cualquier explicación plausible, ¿vale?, o un prototipo, cualquier cosa. Y verdaderamente, cuando están utilizando ellos prototipos suyos y alguien lo descubre, entonces lo que hacen es levantar la versión OVNI. Ah, oh, sí, pero ya no le dan más tela. Muy, la... Muy buena esa. o sea, esa. con una cosa ocultan la otra. ¿Cuántas abducciones son fruto de realmente los bichos estos asquerosos Ultra. y cuántos son de militares? ¿Y cuántos ovnis que vemos son realmente naves no humanas? No voy a decir extraterrestres porque a lo mejor son terrestres, no humanas, ¿vale? ¿Y cuántas son militares realmente? Exactamente. Yo creo, una vez con José Luis, sí. creo que hablábamos de este tema. decía mira, todo lo que sea metálico es humano. Y todo lo que sea eso que es medio transparente cara te veo cara no te veo cara te puff, desapareces y tal no es humano creo que es, sería una forma y de... tampoco te podría decir no es verdad absoluta Exacto, está, porque, acuerdo, sí. mira eh, en... bueno los, si conoces lo, los heine books no los ovnis de Hitler Ah, sí, sí, sí. Estos alcanzaban una, una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora. Uh -huh. Y aguantaban semanas enteras sin combustible. Uh -huh. Y además cambiaban de color y casi se tornaban transparentes. Ya ves. Eh, es eso, Hitler en los años 40, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. O 40. 39, bueno. 40, sí, sí. Eh, el proyecto empieza a partir del 33 y, y lo que es la, la sociedad Brill empieza a confeccionar el primero del 36. O sea que... De, Hasta, hoy, Hasta fíjate, hoy, fíjate, imagínate si lo que tendrán. Claro, porque sí. muchos científicos nazis pasaron a la NASA luego. O sea, imagínate lo que se ha podido... Von Braun, director general. Por ejemplo. Esto la hablaba a York con, con un chico alemán que estaba que está con nosotros en casa y decía, pero bueno, ¿tú te crees que a los nazis, en teoría... Esto, un tinglao ese, que bueno, mejor no nos metemos, mejor no nos metemos, pero es igual. Pero, ¿tú te crees que un tío que ha sido... Nazi, que ha sido, que ha machacado, que ha sido el creador de los cohetes, de los... Las V2. La, las V2 y tal. Mm. O sea, el que más daño y más pupa le ha hecho a Estados Unidos, ¿lo meten de director general de la NASA? Claro. Explícame eso. Que lo metan de pinganillo, pues vale, Pero, ¿de el director general de la NASA? ¿Por tiene Porque tiene mucha licencia por el conocimiento, claro. les da igual. Sí, pero todos lo ponen de científico. Pero, atención, director general de la NASA, que los nazis no perdieron la guerra. Que no la perdieron. Perdieron una batalla. Sí. Ahí está. Perdieron no una, una guerra. Exacto. Nada, nada, no no quería decir nada. <risa> Simplemente no sé, si que... muy, no sé si vamos muy fuertes. A mí me había dicho improvisar y me había dicho No, bueno, ya, ninguna, pero, digo, pues, no, o sea, pero de este que... tema mejor porque sin un debate fuerte, ¿eh? O sea, en sí. sentido no para nosotros, ¿eh? sino para de era, era al exterior. En, en eso radio, eso en, sí, eh, en tu radio la mía la hacemos ahí rápidamente. Entonces del sida ni hablamos ya, ¿no? No, de eso sí se puede hablar, ah, vale. sida. Ah, pues yo, yo, yo SIDA me, daría... me gustaría hacer una puntualización sí. que no la hemos hecho, hablas de José Luis, José Luis es JL perdón, de Mundo perdón, sí, Desconocido, sí, sí, para la gente que no lo sí, sepa, sí, sí. que además lo hemos tenido aquí en el programa y precisamente muy bien, muy bien. el día que lo tuvimos aquí fue también gracias a, a Miguel que nos abrió las puertas de Ciencia y Espíritu para poder entrevistarlo y estar allí en el, en el colegio La más de Gusto. Y ha sido, aparte de que es el programa con más descargas que hemos hecho en toda la historia Con más de 38.000 descargas ya eh, Ahí nos dieron palos por todos lados O sea, por eso digo que después de este yo ya sé que me van a venir los palos <risa> Pero no ahí es nada. cuando a mí me abrieron una web en mi contra también O sea, quiero decir que entiendo perfectamente esto que hablabais antes Yo que no, yo no, o sea, estoy en Facebook porque tengo porque porque se tiene que estar No, no pertenezco a ningún grupo, jamás, no, no estoy en ningún grupo No tengo páginas, no sé ni qué habláis cuando habláis de The Bunkers Porque no no lo he visitado nunca o sea que no... Esos, los que te abierto la web ya, ya, esos... Bueno, en mi caso fueron jesuitas, creo, pero bueno <risa> os, os lo digo en serio Así que entiendo perfectamente Son, que... son lo peor, yo te lo y digo, eso, eh eso son, los son lo peor Retomando un poco lo que hablabais también De, de los ovnis <risa> sí, y, los, sí. y los militares También eh, tuvimos nosotros un invitado Que también Miguel conoce perfectamente Y que vive aquí al lado, justo en Mataró como fue eh, jesús jofra y, jesús y uno de sus casos más espectaculares que, que se ha vivido en españa con diferencia o sea que yo creo sea lo que sea lo que vio sea lo que sea lo que disparó y sea lo que sea eh, la vivencia algo hay está claro algo hay vamos otra cosa es que lo queramos creer o no pero, pero algo, mira, volvemos, algo tiene que mira, vamos a ponernos si queréis en, en vamos a vamos a ser científicos vamos a ser pragmáticos vamos a ser eh, lo más Intentemos ser lo más lógicos posible, ¿vale? Esa lógica que la programación la programación hace de que al final la lógica no es sino que piensan las cosas porque siempre se ha dicho así y lo das por supuesto, ¿no? Bien, por lógica. Alguien cree que este universo, que no sabemos ni lo grande que es todavía, ...o que incluso está en expansión... ...no lo sé... ...pero ni lo grande que es... ...con planetas por todos lados... ...¿alguien cree que este universo... Est ...ha sido creado... ...solamente para en este pequeño planeta... Mmm, ...así en la esquina de la Vía Láctea... ...que se llama Tierra... ...haya vida aquí... ...entonces claro, la gente... ...la gente dice... Hombre, no, porque claro, es que tenemos una tendencia a pensar que la el sol gira alrededor de la Tierra, que la Tierra es el centro del universo, tenemos esa tendencia, ¿no? Esto ya se ha demostrado que no, ¿no? Bien, pero ahora, la tendencia de la gente ahora, que ya están un poquito más abiertos por Internet y por todo, te dicen, hombre, no, no, yo no digo que a lo mejor por allí arriba y tal y no sé cuántos planetas pueda haber vida a nivel... ...molecular, a nivel... ...o sea, puede haber amebas por allí... ...bien, vamos a ver... ...pero claro, pero no me digas... ...que hayan venido aquí... ...eso es otra cosa muy distinta... ...bueno, pues eso es más de lo mismo... ...esto es, vale, no voy a caer en la tontería... ...de decir que no sabemos ni lo grande que es... ...pero os aseguro que solamente puede haber vida en la Tierra... Pero sí, seguimos siendo los más listos de la clase. Somos los únicos que hemos ido para arriba y para abajo. No puede haber nadie más listo que nosotros. El hombre tardó 8.000 años de ir andando a ir en coche. 8.000 años. Y 50 años de ir en coche a, en teoría, ir a la luna. 50 años solo. O sea, esto no es... Esto es exponencial. Entonces, ¿dónde estaremos nosotros de nuestra civilización dentro de 350.000 años? Bueno, ¿y qué son 350.000 años a nivel universal? quizás si mañana. Quizás estemos viniendo. Bueno, imagínate por un momento que fuera verdad, que somos los únicos. Qué aburrido, ¿no? No, no, precisamente por esto que te voy decir. Carl Sagan decía eso, que si estábamos solos en realidad era un espacio. de un señor que pactaron con él. Pactaron con él como científico porque él tenía el peso allí. Pero imagínate, Miguel, por un momento que somos los únicos. Hablando de tres dimensiones. Porque quien dice que la ah, otra exacto. vida no está en otra dimensión y Realmente nos pasamos Mil años buscando por un universo Algo que no vamos a encontrar Porque uh -huh. lo estamos buscando en el sitio incorrecto uh -huh. Y quien te dice que esto es lo que yo le comenté a Pablo Ayer creo que fue Que no sea La Tierra Un estado en tres dimensiones Donde en realidad sea una prisión De otra forma de vida Yo diría un favor Pero bueno, sí, sí Yo diría una sí, sí, presión sí. Porque aquí no se viene Como en el zoo A estar a gusto Tranquilo Que tienen que comer Aquí vienes a sufrir Bueno, estoy de acuerdo sí. Y esto es una cárcel es un Donde lo... se sufre Una granja Como dice Bueno, una granja Yo diría una cárcel Un poco, sí, poco, la... poco basándose En el mito y, de las cavernas ¿Quién ¿no? dice que el universo Sí, puede haber vida Pero no en nuestra dimensión Claro, claro en nuestra dimensión a lo mejor nos pasamos mil años buscando y no encontramos nada, ver, bueno, porque nada. realmente la vida está en otra dimensión. Pero eso no quita, con perdón, que las otras dimensiones sí puedan viajar hasta aquí, que nosotros en nuestra dimensión, siguiendo tu hilo, ¿eh, Dani, sí. que en nuestra dimensión estemos buscando de forma equivocada, porque eres el sitio erróneo, no encontraremos, pero no significa que si hay más allá o en otra dimensión, esa dimensión no pueda acceder a nuestra y si encontrarnos. Sí, pero es que a lo mejor ellos no nos van a encontrar porque a nosotros nos han dejado aquí, precisamente, como castigo en la cárcel. Pues mucho que nosotros busquemos no nos van a encontrar. Ellos a nosotros nos encuentran cuando quieran. Por eso, ¿no? eso es lo que te digo, que nosotros a ellos no, porque pero eso no quita que el, ellos nos pueden encontrar que nosotros refiero, que se lleven estos avistamientos y todo. Sí, pero yo lo que yo me refiero es que tú ya eres de esa... Eh, de esa raza extraterrestre la pero, cual pero, allí no te has comportado y te han mandado a la tierra a sufrir a eso es a lo que yo me refiero es una teoría o... sí, es una teoría pero bueno yo, no, po no. podría ser ¿eh? podría ser perfectamente pues, a lo mejor nos bueno, vayamos la vida buscando y no encontramos nada los eh. humanos parece nos han programado de tal forma de que lo que no está lo que no lo que no vemos no existe O Exactamente sea, y, Bueno, eso y, es la ciencia empírica Claro, bien Pero resulta que lo Vemos solamente lo que refleja la luz Porque la onda de radio Que estamos claro. emitiendo No la vemos Y existe Entonces estamos viendo solo Creemos solo En lo que refleja la luz No en lo que existe siquiera Pero refleja la pero luz Hoy en día hay maquinaria también Para ver la temperatura mm. Que no sí, que pero no bueno, ve Que te quiero decir Que hace 150 años La electricidad o, era brujería O transformar o sea, las ondas existió, sonoras obviamente. Que tampoco se ven Claro y día la ciencia en eso sí, por eso precisamente es lo que yo me refería, que a lo mejor estamos en un, est en un estado de tres dimensiones y en realidad donde hay que buscar es en otro sitio. Bueno, no en el y planeta deemos que, que creemos lo que quieren que creamos. Sí, que esa es otra. Vamos, y tienen todas las armas para hacernos creer cualquier cosa. Pues no nos han hecho creer, bah, bah. Bueno, la historia sí, es... cualquiera Habría estas. que reescribirla en realidad desde desde los inicios, ¿eh? o sea, Evidentemente, la, no, la el que, tema es muy largo polémico, sí. Sí, no, pero es que cualquier cosa... O sea, la historia, cada hallazgo, había que estar eh, describiendo. De, desde cogiendo la Revolución Francesa hasta cualquier otro acontecimiento, en realidad hay otra historia. Porque en realidad la historia la escriben los vencedores. claro Y los vencedores escriben lo que les viene bien para seguir lavando cerebros para la siguiente generación. O sea que, en realidad, si tuviéramos la habilidad de poder ir al pasado queda nos sorprendía incluso con todo incluso ahora que tocábamos el tema de la humanidad también y yo soy de los que pienso siempre que ni la humanidad es en tan pocos millones de años eh, tan tan nueva ni los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años tampoco yo creo que o sea eh, han tirado para largo esa extinción y al ser humano la han puesto muy para aquí Por yo sí, creo realmente. que o sea tendríamos que eh, unir esas fechas esas dataciones porque hay pruebas evidentes como las que hay las huellas que hay en el río pallux donde hay coexistencia de huellas humanas con huellas de dinosaurios. Sí, sí. Han coexistido los humanos con los dinosaurios, es cierto. Posiblemente. O oh, oh, una claro. raza extraterrestre. Sí, bueno, y, y ha, habido, <risa> ha habido aquí, de todo ha habido aquí, Por eso digo todo. que, ¿quién sabe, no? Son, hombre, son temas muy generales. Hombre, a ver, no, evidencias aquí. de otras humanidades también las tenemos en las piedras de Ica y tal, por mucho sí. que se hable de falsedad, porque es otro tema del que habría mucho que hablar vale porque es un tema muy polémico hay muchísima gente hay muchos detractores que dicen que son falsificaciones y ventas y tal pero hay quien defiende la autenticidad de esas piedras otra cosa es que se hayan hecho unas vale para vender para hacer comercio porque de todo se aprovecha ya lo sabemos pero hay evidencias de que sí yo no creo que una persona como el doctor eh, Javier Cabrera de Arkea que era un eminente médico de pueblo dejara todo y echara su carrera a perder por unas piedras claro la atacaron los de búnkers y bueno y desinformación y desinformación y difama que algo queda exactamente y evidencias de otras humanidades siempre siempre las han habido madre mía va Egipto ya está no, o sea sin más, a Egipto sin más. o sea la la historia oficial en Egipto esa es, esa tiene una un pragmatismo tremendo ¿no? O sea, la historia oficial es que tiene 3500 años, ¿no? Mm -hmm. Bien. Hicieron mm -hmm. esas piedras no de 2500 antes de Cristo más o menos, o sea, bueno, unos 4500 bueno, años, 4, años 4, mil, sí. sí. La era de bronce. Mm -hmm. La era de bronce no habían descubierto, no habían inventado la rueda ni la polea. Explícame cómo fe, cómo cortaron con herramientas de bronce, cómo pulieron esas esas piedras, cómo pusieron todo eso, bueno, como hicieron... Bueno, si hablamos de los taladros de Saqqara y todo eso, ya es imposible, ni con la tecnología de, de diamante actual día, es imposible hacerlo. Con la tecnología de hoy en día sería imposible hacer la pirámide de Keops. Es, es más, es que ya siempre, ya digo, tocando el tema de las pirámides, tocando el tema de las pirámides, ¿cómo se entiende que las tres pirámides, Keops, Kefren y Micerinos de, de la meseta de Giza, son las únicas que están allí, eh, moles allí, intempestivas, in, in ¿no? Mm. En cambio, todo lo que han hecho eh, o sea los mismos egipcios a posteriori, todo está derruido. Está a ver, lugar. se entiende que la evolución es para ir a más y cada día cada vez ir mejorando porque lo que vieron allí ya estaba allí ellos lo que trataron de hacer era imitar lo que allí habían que hacían los faraones entonces todo el mundo sabe que cuando ellos encontraban la edificación por ahí automáticamente se la hacían suya pero eso no quiere decir que la habían construido ellos sino que como estaba allí la hicieron suya más ha recordado otra que me había olvidado así ya son 12 que era la, la teoría de, desmontando a Arvin, la teoría de la evolución ¿no? sí. porque si realmente somos frutos de la evolución Eh, un gorila tiene 50 veces más fuerza que un hombre, o sea, te pega una aguantada arranca la cabeza a un gorila. Hombre, a la teoría de Darwin que sí va para los animales me, me, me parece perfecto, ¿vale? Pero para el ser humano ahí hay un agujero, un eslabón perdido, ¿verdad? No, un sí, no ahí mitad, Hay algo eh. que no que no encaja. Bueno, quizás si sí lo, lo, lo encuentren ¿no? O ya lo han encontrado. Lo que lo ocultan. Yo tengo claro cuál es el eslabón, <risa> tengo bajo mi punto de vista sí, sí, claro, tengo clarísimo cuál es el eslabón, ¿no? O sea que somos eh... o la intercesión que hubo, ¿no? Claro, claro. Viendo de esos dioses. ¿Qué Lo te damos... parece, Miguel? Sí. Porque... Yo considero que las preguntas, ya te digo, de los oyentes son a importantes. De, de verás, si ¿Qué quieres. te parece si entramos con en una pregunta de oyente? Sí, sí, eh, sí. Y, y, y seguimos sacando temas como hasta ahora. Vale. Te la voy a leer, tal y como están escritas, más o menos. Uh -huh. El Verichip es una estrategia... Bueno, va firmando y preguntando al mismo tiempo. Es una Son preguntas largas, ¿eh? Sí. El Verichip es una estrategia doble. Por un lado, se hace público su implantación con la idea de que no se aceptará, recreando la ilusión de que somos libres al rechazarlo. Sí. Pero, ¿qué nos puede contar de los millones de chips puestos en secreto, los militar Es en complot con los aliens y continúa otra pregunta es necesaria la implantación de un chip o solo es un bulo hard en combinación con onda self realiza la misma función y la están desarrollando en secreto y nos están tomando el pelo y aquí es a mí donde me tienes que explicar mm. qué es un very chip el, very no chip, el very chip es el very chip es la marca es un chip es un chip que la es marca. un R que que desde ya la, la biblia hmm. ya nos vienen avisando de que Tendrás que llevar en la marca de la bestia o en la mano o en la frente para poder comprar, vender... To todo esto en la Biblia sonaba chino, ¿no? Sí. Pero efectivamente hay un chip que nos pretenden meter sí o sí y lo que pasa que, claro, tienen una resistencia natural de la gente a meterse algo dentro del cuerpo, por razones obvias, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Están haciendo que la gente lo pida. Siempre hacen... ...siempre hacen para que la gente lo pida... ...porque hasta ellos tienen que respetar el libre albedrío... ...entonces, wow, yo no voy a obligar... ...pero ellos lo van a pedir... ...¿qué han hecho? Pues han creado la moda de los piercings... De ...los piercings, ¿no? O sea, ...entonces ya uno ya va venciendo la, la resistencia natural... ...a meterse pues un, un hierro dentro del cuerpo, ¿no? Eh, ¿Qué han hecho más? ...acordaros, en el Baja Beach... ...discoteca de Barcelona, Baja Beach... Sí. Eh, ...en su día, cogieron ¿Sí? y dijeron... ...oye, mira, co como so eran el top... El, post, ...el top moderno y tal chicos, pues mira, ahora lo último es que te metes un chip, ¿no?, y que entonces para pagar la copa, las copas, no tienes que hacer colas, simplemente pasas así, ¡pac!, y te, y te pasa tal. Se lo metieron todos los niños, un montón de niños con el chip metido, agárrate. Ahora, ¿qué están haciendo? Atención, miradlo con perspectiva. ¿Puedo decir nombre durante una, de una cadena de televisión? Sí, ya igualmente, no sé... Vale, ya metidos no, en vereda, ¿no? No creo que nos vayan a contratar. No, estoy no, sé seguro, ¿no? Que, no, creo, Antena no, 3. ¿no? Antena 3, míralo con perspectiva. Están continuamente qué? soltando noticias que si ves una solo no te enteras, pero si las ves, la secuencia, dices, ¡cuidadín, que nos la están colando! Noticias de, uy, robo de bebés en los hospitales, Wow Eso sí, ...han inventado una pulserita... ...que tiene un chip... ...pero claro, la pulsera se la pueden quitar... A ...lo mejor sería un chip... Eh, ...secuestro de niños... ...los secuestros express... ...¿con quién hablaba hoy de México? ...no recuerdo... ...¿con quién hablaba de México? Yo ...era con contigo, alguien? ¿no? Sí, sí, yo no sé, yo ...vale... Tengo ...todos los españoles... En... ...que han ido a México... de juárez y todo ...que esto. han hecho dinero allí... ...porque, jolín, les ha ido muy bien... ...algunos españoles ahí en México... y ahora hasta... ...todos llevan el chip... Pues, ¿Claro? ...¿claro? ...si claro. secuestran al niño... ¿Qué hacemos? Vamos a meterle un chip Y el abuelo que tiene Alzheimer Oye, vamos a meterle un chip también ¿Qué han hecho aquí? aquí ¿A quién les ha pedido Que a todos los perros y gatos Les obliguen a meter un chip? ¿Pero quién le ha pedido? Pero es que te cogen un perro por la calle Antes de matarlo y le ponen el chip ¿Pero quién ha dado esa orden? Pero qué absurdo vale pues al final la gente dice al final la gente lo va a pedir con lo cual la idea es evidente la intención suya es que todo el mundo nos metamos un chip y efectivamente tiene razón ese, ese oyente que de que muchos militares ya lo están haciendo lo están poniendo el chip por su seguridad por tal te dirán 50.000 ventajas y si tienes un accidente claro que sí. en el chip claro, que que el cuerpo, que tal, tal, el, claro. cuerpo el, el grupo sanguíneo Ajá. todo eso al final es la gente y al final en méxico esos españoles bueno, mucha gente en méxico son Padres los que se lo están poniendo a los niños Y hay otra gran mentira Vamos a vamos a cuarto De conspiraciones, ¿no? Atención que nos lo han colado, el VeriChip ese que está en todas las Páginas web de conspiración Que es del tamaño de un, de un arroz ¿Vale? Claro, ahora todo el mundo está pendiente De ese, claro Yo no me voy a dejar meter ese No me voy a dejar meter hasta que te obliguen, pero bueno, en fin Pero no me voy a meter ese, no, pero es que ese ya está obsoleto Pero si es Si va en una aguja hipodérmica un chip Con una cantidad de información de gigas. Y la si campaña no de verdad. vacunación puede ser una de las vías. Atención, ¿a os acordáis de la película V? Uh -huh. La serie. Bueno, a ver, la serie V, cualquiera de los que nos esté yendo ahora, la conoce. No importa que tengan 15 años, que tengan 50, que tengan 20, da igual, todo el mundo conoce la serie V. ¡Qué raro, ¿verdad? O sea, toda mi generación nos dieron la serie V, que eran reptilianos, <risa> reptiliano. con, como tú, Pablo, reptiliano como tú. Que, que claro, hicieron que todos viéramos esa, esa serie, ¿vale?, Porque ahora, claro, ahora hemos empezado a través de Vitaik y algunos otros a hablar de reptilianos, pues lo primero es todo el mundo, pero tío, tú has visto mucha peli, ¿no? Esto, esto es una serie, ¿no? Bueno, pues ahora la han vuelto a hacer, ¿no? La han vuelto a hacer para que esa otra generación también la vea, ¿no? Bien, cortaron en el número 5, justamente. ¿Sabes por qué cortaron? Porque los reptilianos... ¿Cómo se llama la Gloria esta o la... cómo se llama? La Dayana, ¿no? La Dayana, esa, sí. la que comía... ¿eh? Sí, sí, sí. Pues esta dijo, ya está, ya sé cómo podemos mmm, fastidiar a la humanidad. Vamos a decir que hay una, una... Vamos a emitir una falsa pandemia y nosotros en la vacuna vamos a meter un chip Un chip en la vacuna, porque ya son tan pequeños como para pasar por una aguja, uh -huh. y vamos a vacunar a toda la humanidad. Y, jolín, se dieron cuenta que estaba coincidiendo con la campaña tan grande de mentira que dijeron, de que, acordaros, que es que era noticia portada en los periódicos y noticias en los informativos. Pandemia, no epidemia, pandemia que nos morimos todos. O sea, esa gran mentira que nos colaron hace... Bueno, todos nos acordamos, ¿no? Hace cuatro años, tres, sí, cuatro... La, la gripe guarra. Era una mentira. La gripe guarra. La gripe guarra que... Fecha, te... Estilo Luis Carlos Campos, ¿eh? La, la, gripe, la gripe A, la gripe bueno, cerda. Que, de hecho, las vacunas de los animales las eh, las ponen a través de aguja. Lo, la, los, la, chips, los, chips, los, chips, los Los chips, perdón, sí. ¿Ves? Um, pues, pues mira, esto no lo sabía. Blanco y un botellón. Sí, pero lo que pasa que si, si tiene que tener una utilidad lo que es el chip, yo dudo de que no la... O sea, a través de una infiltración así en secreto... Por, para vacunarse de la, una hepatitis yo creo que ya directamente la gente se la va a poner porque lo va a pedir bueno, te lo no, vi, creo, ten... no creo que tenga que haber engaños la gente es tan es, tonta es un poco lo que está diciendo, te lo venten como si es una moda Sí, y entres sí, en que, la moda. Que no tendrá que llegar a, a, a ser, eh, a través de un engaño, porque sea pequeño. No, y... ahora, ahora lo están mira. haciendo a través de la sanidad, diciendo que es la, las nanomáquinas. Directamente la, será, mira... No, no, no, sí, nanoordenadores un... que curarán sí, sí. el cálculo. Hay una cosa muy clara, hay, hay una cosa muy clara, precisamente hoy hoy estábamos hablando de, de, de este tema en, en el Facebook. Si os habéis dado cuenta, la de cantidades de de niños sí. wow, que hay en Europa. Esa no está apuntada, que ya no me cabe más. Pero yo a lo que pero... yo a lo que voy, yo lo que voy es que algo que desaparecen, bueno, una amiga me decía que desaparecían que allí sí que eran los datos eran insuficientes, que desaparecían 10 niños al día en Francia, 500 niños al año en solo en Londres, 500 niños al año. Exactamente, Exactamente. en Londres, solo Londres. está todo controladísimo. Pues eso es lo que me refiero. Sin en cambio, es un tema tan ...importante... ...y sin hacer demagogia... Uh -huh. ...en los medios solo sale... ...violencia de género... ...que no sé qué... ...y este tema parece que está reservado... ...para sí. algo... Y yo no sé exactamente si es para lo, el chip. Lo, lo hacen lo hacen, lo hacen hacen mejor, eh, Dani. ¿Sabes cómo lo hacen? De vez en cuando sale la noticia de que ha desaparecido un niño. Hombre, para ir de que no se despierta. Con se, lo se cual, ¿qué que nos de, queda a nosotros en el disco duro? En el subconsciente, Uy, claro. ¿Desaparece no? el niño? Uy, sí, por lo menos desaparecen dos o tres cada año. Sí, dos o sí, tres, dos o tres. A miles. A miles. A miles. ¿Dónde van? ¿Dónde eh... están? Porque todos no aparecen, ¿eh? ¿Tiene mucho es de muy programa curioso. o prefiere...? No, lo digo porque Miguel, la pregunta está ya... muy curioso. Entra en la página de la Guardia Civil, probablemente me detengan en la salida, y no hay más de 100. Y algunos son de hace 10 años desaparecidos. Oh. Sí, sí. No hay la lista oficial de desaparecidos. ¿Dónde está la lista? ¿O no está? O pasa lo mismo, Entras o... en Interpol y no está la lista oficial. Como las tres niñas aquellas que... Yo sé, esa pregunta no. se si queréis la dejamos para el nivel 2, pero es que... Sí, yo, es, yo creo que sí. La contestación es muy, muy dura, muy dura. Bueno, bueno yo creo que sí. Pero es curioso de que ese tema está sí. totalmente censurado. No sé, hablan los medios pues, claro, de que cada día desaparecen pues, 10, claro. 12, al cabo del año desaparecen 500, 600 en España. Claro, claro. No aparece ese dato no, en ningún sitio, ningún periódico. Claro. No se toca. Uh -huh. Curioso, ¿verdad? Claro, claro. Quiero decir que yo he pasado esa gripe que decís dos veces Y por eso supongo que me hice reptiliano Porque la pasé dos veces y ya aproveché para dejar de fumar ¿Y no te muriste? Chico. Y encima dejaste no de fumar, yo qué, bueno, yo qué bueno no yo y, no, y no te has muerto, qué bueno, qué y, bueno, ella, qué bueno. y ella pasó también yo, yo, tengo, yo tengo que deciros que tanto con el rollo de la vacuna No, no, eh, yo a, no me vacuné A nosotros en el trabajo nos dijeron Sí, vacunaros y todo, que es necesario y tal No nos la pusimos somos unos negligentes, unos suicidas bueno, pues comentar que aquí Pablo fumaba gracias a ello ha dejado de fumar y yo soy asmática y he salido viva de la gripe A muy bien y no ha pasado nada o sea, es una febrada muy grande claro es, es, es una gripe que, fuerte es evidente que hay así. pacientes que han muerto por yo la estuve gripe entre 3 Forcades y tal había cantidad de gente allí en el programa ese del debate que hubo, potente, y bueno cantidad de gente que dice, yo he pasado la gripe así un, sí. una fiebre y punto y de o sea, hecho, no, nada, estadísticamente, y esto es un dato real que se puede, o sea, yo no hablo de cosas porque como no sé, no las puedo decir, pero esto es un dato real murió y en, durante todo ese periodo de tiempo, muchísima más gente por gripe normal, o sea, la que tipo claro. gripe a lo que Con pasa ese, que evidentemente no lo habían sí que habían zonas del planeta como fueron México y Japón que estaban más mm. contaminadas, por decirlo de alguna manera, pero que vaya que... Y seguramente ahora a lo mejor no se escuche alguien porque lamentablemente tenga algún familiar que haya muerto por gripe A y, bueno, y, no, y se queje. Y, conocemos a un compañero. Sí, tenemos compañeros. No, y pues. Con eso lo no se meterán contigo, porque esa, esa, esa quedó clara. Ahí ahí los desmontamos. El 90% la gente en España no se vacunó. No, y fuimos cuatro al principio. ¿eh? Sí, pero, cuatro. pero las vacunas se compraron. Vale, 36 millones ¿no? ¿no? 36 millones de vacunas. Que, aquí, que, luego, que luego les 25 cobraron a alguien de un euro... Por cada una, vacuna rota, que digo, dámela, que yo la rompo gratis. Exactamente. Que y aquí es donde entramos a la teoría de la conspiración que también tenemos apuntada farmacia y mafias a médicas. A ver, es que, el ¿no? tema, es que el tema de las vacunas precisamente es el negociazo del siglo. ¿eh? Sí. Y incluso hay teorías que desmontan las teorías de Pasteur eh, en mira? el sentido de decir que la vacunación verdaderamente sea efectiva como se nos ha vendido hasta ahora. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, pues vamos bueno, para adelante si queréis Sí, sí, vamos sí. para adelante, yo he de decir, continúo diciendo y que nadie me, me siga como ejemplo pero que yo no me he vacunado desde que tengo uso de razón solo me he vacunado lo que mis padres me pusieron porque era lo que había, entonces y de hecho prácticamente no tomo medicación nunca Bueno, soy J.L. de Mundo Desconocido y os recomiendo que abráis una ventana hacia Los Misterios Nos Miran. A todos os aconsejo que visitéis este sitio y escuchéis esta radio. Estás escuchando. Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y después de este pequeño corte que acabamos de hacer, vamos a, a estábamos hablando un poco del de tema medicina, farmacias y demás, y me gustaría aprovechar para hacer una pregunta de una oyente, que yo quiero, creo que viene perfecta para el caso que dice, eh, buenas tardes, es Susana, se llama Susana Monleón, y dice, buenas tardes a todo el equipo, lo primero, felicitaros por vuestro trabajo, muchas gracias, me encanta, ya que nos dais la opción de hacerle una eh, pregunta a Miguel Celades, quisiera aprovechar la ocasión, en el caso de que hable sobre la conspiración eh, de las farmacéuticas, sabiendo que es un detractor de la quimioterapia y otros tratamientos agresivos que se aplican a enfermos con cáncer, agradecería que le preguntarais por las alternativas, es decir, MMS o cualquier otro tratamiento que se haya demostrado que sea realmente efectivo para estos casos Miguel, pregunta realizada mm, vale, ah, bueno eh, para ir rápidos ¿no? eh, el cáncer es como digamos una a ver, cómo se dice la palabra eh, la consecuencia, ¿no? como se dice el síntoma, perdón el síntoma eh, digamos, es como la fiebre La fiebre sería a una enfermedad, es decir, eh, si tenemos fiebre eh, significa que nuestro cuerpo está queriendo sanar y entonces eleva la temperatura para eh, para sanar lo que realmente le pasaba. Entonces el cáncer es debido a mmm, distintas causas, muchas causas, entre ellas hay una principal que es la acidez del cuerpo, vale no hay cosa más ácida que un cadáver, ¿vale? pero de, de, de distintas causas, eh, tú has tenido una, una agresión a tu cuerpo y entonces el cuerpo entiende que necesita generar más células de la cuenta para poder eh, bueno arreglar ese desarreglo. ¿no? Con lo cual, eh, estar peleando contra esas eh, células que están eh, creciendo, cuando es el síntoma, no es la causa, pues es bastante absurdo. La quimioterapia lo único que hace es modificar la estadística o sea ya no se muere tanta gente de cáncer se mueren de la propia quimioterapia ¿no? y claro mmm, bueno pues eh, hay gente que bueno que, que, que puede pensar que, que el que te está curando la quimioterapia para nada para nada absolutamente es igual que Luego si hablamos del SIDA, el, el famoso AZT, eh, tengo un dato que te va a encantar después con el, con el tema SIDA, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, ¿alternativas? Pues eh, más que ir a la... esto es algo que también luego queremos tocar... Eh, en vez de ir a la cultura de la enfermedad, todos buscamos la pastillita que nos cure lo que nos hemos causado nosotros mismos, es decir, si tenemos una mala alimentación, si tenemos unos malos hábitos de vida, si no hacemos deporte, comemos más de la cuenta, eh, no vamos no nos toca el sol, no vamos a la playa, no hacemos nada de lo bueno y estamos ahí dando... Oh, oh, un... En fin, cualquier cosa, ¿no? Eh, realmente te va a causar una enfermedad, pero esa enfermedad no pelees con el síntoma, pelea con realmente la causa, ¿no? Y bueno, es simplemente eso, hay en esa hoja de ruta a la salud que estamos varios promoviendo, pues hay cinco elementos claves, ¿no? Que es, bueno alimentación, sin duda, alimentación, somos lo que comemos, si estamos comiendo porquería, pues evidentemente pues no va bien la cosa, eh, tenemos ejercicio, hay que hacer ejercicio, porque si no, aunque comas muy bien, no estás sintetizando esas vitaminas, eh, tenemos también eh, lo que es eh, la mente, importante, la mente, o sea, también somos lo que pensamos, y con la mente nos podemos hacer mucha pupa, ¿vale? Tenemos también, eh, espera que me dejo alguna, el sol, Eh, sol, sí, efectivamente, eh, Sol, ejercicio, alimentación, mente y agua de mar. Aguademar, que si nos da tiempo, me gustaría hablar un poquito de este tema, ¿no? Eh, por porque favor. Es, porque este es de los temas que, de toda la conspiración, hay gente que luego te criticará, ¿no?, eh, Pablo, y te va a decir, jolín, es que solamente hablas cosas malas, cosas feas. Bueno, pues hablemos de cosas buenas, porque también hay alternativas a eso, ¿no? Si tú estás en un ambiente ácido, no se desarrollan las enfermedades. Perdón, se desarrollan. Tienes que ir a un ambiente alcalino. Si tu cuerpo está alcalino, pues no te agarra nada, ¿vale? Es igual que el famoso SIDA, que, que, que ahora hablamos si quieres, ¿no? O sea que que, que que simplemente tener el sistema inmunológico hecho polvo y te están fastidiando un costtipado te está matando ya o cualquier cosa no o sea la alternativa es simplemente cambiar los hábitos de vida vale cambiar los hábitos de vida para no desarrollarlo cuantísima gente con cáncer ha remitido ese cáncer simplemente pues por, por, porque alguno de esos elementos algún algo de su vida lo ha cambiado Factores medioambientales también, ¿eh? Tenemos muchas cosas que nos están provocando cáncer. Muchísimas, muchísimas, ¿eh? Se habla muchísimo de que el cáncer también es una enfermedad muy psicosomática. Sí, o sea, sí, sí. eso mismo te la puedes generar y dependiendo de tu estado, o, o sea, puedes mejorar, puedes vencerlo, o si te vienes abajo, se te puede, o sea, te puede devorar completamente. Pero, ha pero Hammer, eso... Hammer, Hammer, el famoso doctor sí. Hammer, ¿no? Hammer, sí, ahí iba yo también sí. a porque habla del estrés. El Hammer. estrés es otra de las causas, claro, sí, entonces, o sea que aquí, la, aquí podemos 20, ir exactamente ¿no? a, donde, a lo que acabas de decir uh -huh. a la acidez. Sí, el el estrés, sí, sí. Entonces causa acidez el y eso Claro, claro entonces... ¿sí? Hammer tenía una tabla incluso, porque están las emociones O sea, Hammer hizo una tabla Que el doctor Hammer, que bueno, el gran hereje ¿No? Porque uh -huh. bueno, acabó bueno, Machacado, a ese le hicieron Tres páginas web por lo menos, ¿sabes? O sea, ese lo, lo machacaron todo lo que pudieron Y este tenía una tabla, decía, bueno Que, que te, se muere un ser querido Pues cáncer de, no recuerdo, ¿eh? O sea, cáncer de hígado Se muere, o sea, tienes un problema emocional Te deja la pareja, pues cáncer, la mujeres de pecho Tienes, un, ¿sabes? O sea Tenía una, una, una tabla, con lo cual mmm, pudo observar unos patrones de comportamiento que se repetían continuamente. Entonces, en vez de irte a la causa de lo que te ha causado, vamos a ir a, a bajarle la fiebre, vamos a ir a, a, a, a matar pulgas a cañonazos con la quimioterapia. La quimioterapia es lo peor. Claro, lo peor es lo que sucede? que Una vez que esas células ya están contaminadas, No son contaminadas, bueno, son contaminadas, se han reproducido más de la cuenta. Sí, pero por alguna causa. Porque claro. cuando el núcleo de, un, de una célula se, se transforma, se vuelve loca, es por algún motivo. Porque bueno, cuando se, se anula de que lo que es la apoptosis no, no siempre, o la muerte celular se puede no y se empiezan a multiplicar. Yo me refiero que no todo tiene por qué ser un estado mental. que no, Está no demostrado es que, eh, por ejemplo, mira hace, hace unos días salió una noticia en la televisión de que se había demostrado que el cáncer de colon provenía de una bacteria que se origina en la caries en la boca desciende por el tubo hasta que se deposita donde allí es donde lo que hace es entrar en, en una célula y convertirla en zombi para que trabaje de otra forma. Y por eso se convierte en cáncer. Lo que se vería importante en vuestro programa... O sea, que y... no tiene por qué ser solo un estado no. mental de depresión no, o... Uno solo, ¿no? no claro, claro digo, son hay varios factores medioambientales... Pero yo lo que me refería que la quimioterapia, que aunque sea un veneno, y a lo mejor, bueno, pues algunos se cargan... <risa> pues no, alguno no. Hay, algunos no. Muchísimos. Algunos se salvan. A ver, pero es que también ¿Se aquí... ¿Se sin quimioterapia? Mucho antes. Bueno, a lo mejor Muchísimo sí, antes. Pero... pero es que también la estadística Entonces, está ¿dónde muy... Dónde está porque la... a veces mucha gente... Ellos, por ejemplo, establecen un periodo de unos 5 años. Una persona la someten a quimioterapia y por lo que sea sale con vida. Eh, en esa estadística es hasta los 5 años. A lo mejor se muere a los 6 años, pero está fuera de la estadística esa persona. Dije, este sobrevivió. Bueno, si lo vuelven a diagnosticar... Pero lo, pero luego muere fuera de la, la estadística no porque cambia... ellos marcan hasta unos 5 claro. años. Si ejemplo, no cambia ¿vale? sus hábitos, vuelve a las mismas. Exactamente. Es, bueno, vuelve Hablamos de quimioterapias como si habláramos, por ejemplo, 10.000 células buenas y 5.000 eh, cancerosas, ¿vale? La quimioterapia te la aplican. Si te matan 5, o sea, tan, te mata tanto buenas como claro, malas, pues, como si buenas, te mata 5.000 de cada, a ti te quedan todavía 5.000 de las buenas, pero yo te aseguro que como la persona tenga 5.000 buenas y 5.000 malas, la persona claro, no sobrevive. Si está muy avanzado, es lógico que Es difícil. todas formas es importante, algo muy actual, muy concreto y muy importante para la gente que nos que nos pueda que nos pueda oír, ¿no? Y es atención y mucho cuidadito con lo que ha pasado ahora con Angelina Jolie. Angelina Jolie. Ah, Angelina vale, Jolie pues el se el han pecho, amputado pecho, sí. los dos pechos. Eso dice. Porque dice que según ella, eh, genéticamente tenía una posibilidad alta, 95%, de sí, de no. desarrollar cáncer de mama. Cuidadín cuidadín con eso porque al final acabaremos acabaremoscortándonos la pichicha por, eh, por el cáncer de de, ¿eh? sí. de próstata, aquí también ¿eh? te digo una cosa con esto del pecho precisamente a dice el que el índice de o sea de lo que es cáncer de pecho uh -huh. eh, se ha disparado muchísimo pero es que esto lo está provocando las propias mamografías que obligan sí, nada, a las nada. mujeres sí, que señor. se hagan anualmente sí, eso sí que es nocivo sí señor tengo una broma la radiación con... que recibe en el pecho que es una parte muy sensible una mujer es equivalente a la radiación de la luz solar durante 3 años Sí, señor. Sí, Sí, sí, sí. No, no, no, poca broma. Y, y lo de esa medicina, entre comillas, preventiva, ¿sabes a cómo me suena? ¿Os acordáis de la película Minority Report? Uh -huh. ¿Vale? Donde eh, estaban esa policía que captaba, o sea, que, que antes de que se produjera el delito... Policía psíquica. Policía psíquica, antes de que se produjera el delito, iban y cogían al tío, ¿no? Cuidadín, que eso lo hicieron exactamente en el primer momento que se empezó a hablar de guerras preventivas. Y ahí nos vamos a otro tema. O sea, hasta ahora las guerras eran muy fáciles. Macho, tú me atacas, yo me defiendo. Si no, no me defiendo. Vale, ahora las guerras son, como yo pienso que tú a lo mejor estás haciendo armas de destrucción masiva y tal y cual, y, y a lo mejor vas y me atacas, te ataco yo antes. Ahí está. ¿Pero qué es esto? Volvemos a esa lógica cartesiana, pero ¿dónde vamos? Entonces, la Angelina Loyoli, que es otra MK Ultra superprogramada, a ver, es una vera porque la niña es monísima y a mí me encanta como actriz y tal, estamos de acuerdo, pero bueno, cuidadín, cuidadín que el lobo viene disfrazado de oveja, ¿no? Entonces, esa persona lo que está haciendo está... A, a partir de que hizo eso, hay un montón de niñas y un montón de chicas que se han hecho lo mismo. Cuidadín, por Dios, cuidadín, cuidadín. Que el cáncer, mmm, dudo mucho, dudo mucho por no asegurar algo que no pueda eh, tal, eh, duda mucho que sea genético. Las enfermedades genéticas es sí. otro cuento, algunas, ¿no? Obviamente. Pero cuidadín, mmm, un cáncer no es genético no es porque tu madre haya tenido... tu ma... Eso sí, en una familia se puede reproducir, sí, porque a lo mejor tiene una antena de, de, de yo qué sé, una antena o un transformador eléctrico al lado y está toda la familia con cáncer. Factor medioambiental. Sí, Entonces, sí. vete de allí, vete a otro sitio, porque pero no es por genética, sino porque estáis todos pringados ahí dentro. ¿Sabes una cosa? A mí un médico, no recuerdo el nombre, me dijo que el cáncer genético no existía. Me lo dijo de otra forma. Me dijo imagínate que cuando tienes un hijo tú tienes cáncer de o luego lo coges, eh, aunque ya el niño haya nacido, tienes cáncer de, de páncreas, por mm. ejemplo me dijo, ese niño no es que vaya a heredar el cáncer, dice, en realidad lo que va a heredar es una mala formación de tu órgano dice, y a él tendrá una gran probabilidad en congen, en, o sea el cáncer, no es que el cáncer se pase genéticamente, claro, sino lo que sí. se pasa es, esa mala formación que probablemente lo que haga es que haya una acidosis. Venga saber, ¿no? Pero que no era el cáncer exactamente, sí, sí, que, que no lo, no, que no no lo, lo, lo venden, llama, que no lo llama exactamente, no lo venden, lo exactamente no lo venden como que el cáncer va en esa sí, en ese código, no. en esa en ese apartado y a mí lo que me explicó ese médico que dice que no era él no lo entendía exactamente así, sino que explicaba que podía ser un cáncer eh, en el riñón, pero que en realidad era porque tú ya llevabas una mala formación mm. genéticamente mm. y ahí se podía originar ese cáncer. Creo que la chica la oyente ha preguntado también sobre el MMS. Eh, ...sabemos lo que es el Mineral Miracle System... ...es... ...si quiere lo cuento así rápidamente... ...porque esto fue el segundo congreso de Ciencia de Espíritu... ...que trajimos a Teresa Forcades... ...también trajimos a Andreas Kalker... ...que es la persona que empezó a mover este tema, ¿no? Bueno, ya lo han prohibido... ...ya está prohibido... ...porque claro, un elemento... ...barato, muy barato, económico... ...que te cura la malaria en una sola cura... ...y que te está haciendo... la ...que está supliendo a 4.000 fármacos... ...atención de reducción han ido por él ya está prohibido y Andreas tiene un problema legal porque dijeron que lo estaba vendiendo y bueno de la marinera no bueno el MMS es muy sencillo es lo cuento da tiempo vale um, este es Jim Humble es un científico que había eh, que está bueno que está que está escondido que está escondido claro Eh, que el hombre este pues había hecho cosas, aparatos pues para la NASA incluso no para llevar a la luna, que como él dice bueno, sí me dijeron que sabían llevar a, a la luna jajaja, ja, ja, pero me parece que lo llevaron al desierto, porque eso de la luna pues, eh, bien este hombre estaba en mitad de la selva en, en Centroamérica, creo que era a 400 kilómetros de nada y bueno, pues los porteadores negritos pues lo co cogieron malaria ¿vale? o sea, estaban muertos en dos días o sea, en dos días hubiera muerto bueno, este tipo dijo, a ver, como científico Digamos lógico, dijo, a ver, yo tengo aquí una, una, un material que es un desinfectante para agua, lo llevaban, pues por si se quedaban sin agua, pues cogían agua, aunque esto hubiera contaminado, la desinfectaban y se la... En lejía, más o menos, para pa entendernos un poco, ¿no? Los negritos estos pobreticos están muertos ya, ¿bien? Pues no he nada. Voy a darles esto, puesto que somos 70% agua, y esto es una bacteria, es un bacteria un virus, ¿no? Que Dios que me perdonen los médicos que me escuchen, ¿no? se curaron todos inmediatamente. Bueno, a partir de ahí, buscó según qué países, obviamente no llamó al suyo a América porque allí no le hubieran hecho caso, se fue a México, se fue a Sudáfrica, curó cientos de miles de personas de malaria en una sola toma, cuando hay un montón de vacunas que no sirven para nada, ¿vale? Vacunas. Pero la malaria, cuando la has pillado, te mueres. ¿Vale? Y resulta que, bueno, que, que, que aquello funcionaba para un montón de cosas. Yo, por ejemplo, me comentabas tú antes que te habías curado. Yo me curé una alergia ...una alergia que, que tenía... ...yo he tenido muchos gatos... ...me encantaban los gatos persas... ...y tuve... ...llegó un momento que tenía 17 gatos... ...entonces claro... ...17 gatos encima tuyo... ...mientras estuve ahí en la tele... ...pues... ...desarrollé una alergia... ...estuve tres veces en... ...en, en, en urgencias... ...que no se lo a nadie... ...con insuficiencia respiratoria... ...es duro ¿no? Bien... Eh, ...el médico me lo dijo muy claro... ...dice mira chato... ...tienes dos opciones... Esto se fuera de Cataluña se oye, ¿no? Lo digo para decir en catalán no, pero lo entenderán. Dice, tienes dos opciones. O te vienes aquí a poner una inyección cada semana durante dos, tres años, sin ninguna garantía de que se te cure, o... Dels gats com del dimoni O sea, huye de los gatos como del demonio. Digo, pues vamos, listo. Porque yo a mí ir a pincharme aquí cada día, cada cada semana, creo que era un par de veces durante tres años, olvídate, yo soy anti... Tal digo, pues nada, pues qué mala suerte con lo que me gustan los gatos. Bueno, pues, bien... 15 días me curé la alergia. 15 días tomando MMS. La gente puede comprarlo. Hay una web que lo puede comprar y este hombre lo que hizo es... Bueno, a mí me joderán, a mí me quitarán de medio, pero yo pongo la fórmula en Internet. Y entonces, pongo la fórmula en Internet para que todo el que quiera hacérselo es dióxido de... Ahí... No recuerdo disculpar, ¿eh? es que bueno Tengo poca un poco disco Tengo un poco disco duro ¿eh? ya, Lo tengo muy ocupado Imagino que buscando la fórmula de MMS en internet será fácil sí, de sí, darle, sí. Súper fácil, ya una web MMS Mineral, que la uh -huh. pueden, lo pueden lo pueden Comprar allí, ya está, vale, 15 Creo 15 20 euros, da igual Y tienes para todo un año, o sea que Fíjate tú, ¿no? Gente, yo lo vendía En su día, señores, lo vendía, ¿vale? O sea, no sé Si esto va con carácter retroactivo, ¿no? Yo lo vendía, y la gente lo compraba, pues Oye, tengo que ir a la India, paso de ponerme toda la vacuna unas que me piden, dame un bote de MS, toma, encantado, ya está, y así así hemos pues estado durante tiempo, pero claro, el aparato de desinformación lo que hizo fue decir, automáticamente nos viene una circular en España de que lo habían prohibido, ¿por qué? Bueno, pues porque un señor en Canadá se tomó más de la cuenta y le cogieron cagarrinas, ¿bien? Tómate más de la cuenta de cualquier fármaco a ver qué te pasa, ¿vale? Y lo quitamos. Bueno, eso de cualquier fármaco y de cualquier golosina Exacto. o de cualquier cosa. El agua, que está tan buena, un tsunami, fíjate, ¿no? O sea sí. Que... Bueno, eh, yo te quería preguntar, ahora que has dicho esto del MMS, ¿Sí? ¿no será tipo lo, lo que se...? bueno Que nosotros leímos una vez de la plata ah, coloidal La plata coloidal, esa es no, otra cosa Eso no, no, no te puedo opinar, no lo sé Porque por una parte parece acuerdo, que sí, no, no. es un antibiótico La plata coloidal sea. es eso, básicamente es un antibiótico es un natural, antibiótico, sí, natural. Antibiótico. Creo que es bueno, pero no no lo conozco El MMS sí, o sea, yo, el MMS, yo le aconsejaría a todo el mundo que lo consiga Dióxido de cloro, creo que es dióxido de cloro creo no sé. Todo se ha dicho, nosotros lo buscamos sí. y, y dijimos de hacerlo, pero no nos atrevimos No os no. atrevisteis con la no. plata coloidal. No. Yo lo he probado no, y no me he muerto, con lo cual morirte no te, no te hubieras muerto. No lo conozco. Creo que sí que es bueno. Creo que sí, pero no... No, no yo conozco a decir. personas que lo han tomado, ¿eh? pero es como si tomaras un antibiótico. En vez de, ir a, de, de tomarlo en forma de fármaco, digamos, mm. tipo o sea amoxicilina o tomar alguna cosa así, mm. es, es tomar plata coloidal. Y, ¿Y verdaderamente sí, es, es, es, tiene buen efecto. Y, y esto, de que bueno también lo he oído recientemente, de las pepitas de manzana, Bueno, que las manzanas son buenas, la piel, sí, la pepita. Bueno, como dicen los ingleses, una manzana al día, salud asegurada, ¿no? no, ¿no? Pero esto eran pepitas no, claro. de manzana que decían que bueno, no sé si son 10, 12, que eran tan poderosas como como 10 kg de eh, quimioterapias, decían. Uh -huh incluí también. Es que hay muchasísimas cosas naturales que desconocemos. Amigos, para la ayente, el bicarbonato, el bicarbonato ¿por qué? Porque baja la acidez. Es que ver, sobre el bicarbonato también hay un médico, ahora no recuerdo su nombre, es italiano, uh -huh. que lo que hace aplicando eh, bicarbonato, eh, perdón, bicarbonato sódico eh, de forma intravenosa, uh -huh. ¿vale? Eh, lo que hace es alcalinizar Claro, la sangre tumo... de la persona, sí. Y lo que consigue es la remisión total o parcial en casos de cáncer. Claro. Dimon... Y de esto Dim... de poco se sí. ha hablado. De no poco Dimon... se ha hablado Dimoncini, este tema. Dimoncini o algo así se llama el... el... Al... Doctor, Simon... Algo así, ¿no? Simoncini, Simoncini, Simoncini o algo, algo, si no. algo Me suena. Algo así, sí. La, la clave es no estar ácidos. La clave no es estar alcalinos. Lo malo es cuando ya lo tienes. Preven, prevenirlo bueno a ver prevenirlo eso, vamos, pero es fundamental pero puedes cambiar pero la gente que más preocupada está es la que lo tiene actualmente Pero se puede revertir se puede sí. revertir claro que sí mira, todo, todo cambia cambia los hábitos hay una, los hábitos, hay sí, una está... cosa que a mí me choca muchísimo porque mira yo mi trabajo es eso no yo llevo gente de radioterapia y uh -huh. <ríe> <Sí. risa> no pero a mí lo que me choca porque yo hago mis estadísticas y o sea, hablo con ellos y tal no y, a, y a mí hay una cosa que sí que me llama mucho la atención Y es que muchos pacientes me dicen, mi marido murió hace un año de cáncer. O sea, normalmente parece que hay una resonancia entre uno y otro. No ¿Puedes... sé todavía por qué. Puede ser por eso. Hitler, Pero es muy, curioso, es muy curioso que cuando se muere uno de los dos, o uno lo contrae, luego le pasa al otro. Bueno, es como no sea, si se pegase. Aunque, sí, aunque no sea con cáncer... ¿Cuántas veces pasa de un matrimonio muy unido? Eso es muy curioso. 40 años juntos y muere uno y a la semana se muere el otro. Uh -huh. Pero yo te puedo hablar, yo tengo datos, o sea, yo, yo, yo os trato. y ¿Duna? Perdona, yo conozco un caso de esos. Yo sí. conozco muchos. Y te la marinera, ¿eh? Sí, sí, 15, sí, sí. Días. 15 días y tengo que decir Pues se quiere morir. No, no, no. Te tengo que decir que no, uno no, creas, ¿eh? no sabía que que había muerto el otro. Ah, sí, pues sí, no, llamas... no, no por pues eso te digo que es como Y lo creo. ¿eh? Oye, ¿cuántas veces una madre eh, está en Argentina y la hija está en España? Le pasa algo a la hija y la madre, pum, de golpe, algo le ha pasado a mi hija. ¿Cómo se explica eso? Yo conozco decirlo? casos de estos. Y yo montones, ¿eh? Montones. También tengo sí, que decir que... Es que... preocupante en el sentido de que eh, es raro que una enfermedad de ese tipo como el cáncer pase hacia la otra persona, incluso después de haber muerto, de una forma que... o sea, que no es normal. O sea, no sé si es que va en la alimentación o es que el cáncer se pega, vamos. Empatía, simpatía. Yo sé que hay un cáncer que se pega, que pero es en los perros. No sé cómo se llama el cáncer, ¿eh? Que sé sí que hay un tipo de cáncer en los perros, ...que se pega de, de, entre animales... ...bueno, sí, de, sí bien... Eh, ...sí, bueno, sí... de ...si queréis ya pasamos al tema SIDA... ...porque se, eso, se pega al SIDA también... ...por ¿no? ejemplo... ...se pega al SIDA... ...bien... Eh, aguantazo ...jr, tema SIDA... <risa> ...tema SIDA muy gracioso... ...o sea, nos han dicho que el tema eh, SIDA se contagia... ...ahora sí que ya te, van a, ya te van a hacer cuatro webs... ...ahora te van a hacer ya... ...ya, ya con esto te van a hacer cuatro webs en contra... Eh, ...del tema SIDA es algo... Que, eh, bueno, nos venimos se vienen medicando la gente con el famoso AZT, ¿vale? Que el AZT llevaba la calaveras la calavera puesta porque es un veneno que para la quimioterapia solamente te lo podían poner una vez por semana o algo así porque es que se moría la gente como moscas. O sea, es puro veneno, o sea, es lo peor, ¿no? Y ahora es lo que le daban a los a los enfermos de SIDA, ¿no? Bien. Eh, resulta que mm, hay una estadística que es la que te quería decir antes. Mm. El 90% de la gente que se ha estado poniendo AZT porque le han dicho que tiene anticuerpos de SIDA, el 90% de la gente se muere. El 90% de la gente que no se toma nada, mm. están vivos. Como el doctor eh, el Gallego, está que no me acuerdo el nombre. El gallego, Miguel, algo así, o Manuel. Manuel... Yo lo entrevisté en la radio un día. Sí, también he visto, feliz, feliz. visto también unos vídeos suyos de, de entrevista. Mm. Eh, Manuel Gallardo, ¿puede ser? Sí, me suena. Igual, igual estoy cagando, ¿eh? No, no, pero que es Manuel algo, sí. Pero es que Gallardo... Lo digo porque en el SIDA nos han dicho también que se contagia, ¿no? O ¿Por qué días. se contagia? Porque es un virus, ¿no? O sea, los virus se contagian, ¿no? Vale, Retro. pues es mentira. En contacto sexual, decían. No es un virus. Por sangre no, sexual sea... y de la madre del feto. Sí, sí. Y luego, pero han dicho también que es un retrovirus... Uh -huh. O sea, no sé, ahora no me acuerdo de, desde cuándo han dicho, no, virus no es un retrovirus bueno, cuando... Es que lo, sí, sí, es sí, que es es lo es del virus cantaba virus. poquito, cantaba ya un poquito Porque a ver, que hayas que sea un virus, tú te vas a la enciclopedia encuentras todas las fotos de todos los virus que hay Que son tomufeos, ¿no? Y resulta que el, de, el del chile sí, ya no está. no está O sea, desde que murió el aquel famoso... Freddy Mercury No, antes, antes, el primero Rojas, ¿Cuánto ha pasado? pasado unos cuantos años. ¿Cuánto dinero se ha invertido en el SIDA? Y todavía no lo han encontrado. El virus no lo han encontrado. No han encontrado el virus, no lo han fotografiado, no lo han aislado. Mm. En en internet, por favor, que la gente lo vea y que busque virus de VIH y te encontrarás un montón de infografías y dibujos y ni una mm. P foto. En cambio sale una gripe y a los 4 días ya tienen el antídoto. Qué curioso. Por Vale, pues entonces no es un virus. Vamos más allá? Sí. sí. Vale, si no es un virus, si no es un virus, porque no se ha encontrado, eh Luis Botinas, que es el que sabe mucho de este sí, tema, Botinas, y, sí. eh, eh, he hablado mucho con él, tipo es un cruzado de este tema, te dice, "Tengo otra estadística. Yo curo de sida a todos los gente que tenga sida de España en 24 horas." No, coño, ¿cómo lo haces? Luis dice, "Pues les compro un billete de avión que vayan a la República Sudafricana y que se hagan las pruebas de allí del sida." Entonces, allí saldrán que no es sida, entonces ya empezarán por tener ese diagnóstico condenatorio, como dice él, de cuando un médico te dice, tienes sida, te vas a morir, ¡pum!, te pega un tortazo ya de entrada, que si no lo tienen, lo coge de golpe. Mueres de 30 enfermedades asociadas, no es un virus. Exactamente, porque eh, resulta, no, es que además, eh, lo, los, las medidas, bueno, los análisis no son el mismo. O sea, tú te vas, por ejemplo, a Italia, ahora no me acuerdo de qué eh, países exactamente tienen... ¿Qué sí. tipo de test, no? Pero, sí. Hay dos tests el, el western Westerblot y el otro, no me acuerdo. ¿Berta? Uno. ¿No se llama? O... Bueno. No, Westerblot Bel, y el otro es el... Bueno, el, el elisa. La... Ah, el eh, exactamente, elisa. Uno que te lo detecta y otro, digamos, te lo, entre comillas, confirma. Mm. Pero que tú puedes dar positivo por muchas causas. Tú has Pero... pasado una gripe y puedes dar positivo. Es que no te buscan el virus, te buscan los antivirus. Los es anticuerpos, decir, los escudos, una... los que, anticuerpos... que en teoría te los combaten. Con lo cual, tú vas con una infección de orina o con una gripe, como tú dices, y te dicen que tienes SIDA. Y sales de allí medio muerto ya, porque te han dicho, macho, tienes SIDA. O sea, te acaban de joder, pero, pero de mala manera. O, o en de sacarte un billete para una república africana, mm. y esto lo voy a decir, que no hacen pruebas, no hacen test. Uh -huh. Y esto, me lo tengo aquí el libro este de Luis Carlos Campos, La macroestafa del SIDA. Claro, sí, es un sí, libro sí. que se puede bajar gratuitamente, no es porque esté pirata, sino que es gratis. Uh -huh. Simplemente, él mismo lo dice Que, que es muy gratuito bien, bien. Que Puede es, salvar vidas, con lo cual me parece muy que bien lo hacen, lo hacen, ¿cómo se llama? Con modelos matemáticos Calculan uh -huh. la progresión de, el, el número De enfermos que hay, cada sí. año, cada otro y tal eh, hay un... Con un programa se llama Epimodes, si mal no recuerdo Como dice el doctor Ángel Gracia, es más fácil de hacer trampas En la ciencia que en un casino vale, O sea, todos los que mueren de sida de África sí. Van allí y dicen, vamos a ver Porque, claro, las pruebas del SIDA valen dinero. No tiene, no hay ni para comprarles un, un, un esparadrapo... ...le van a hacer la prueba al SIDA. Pues a ver, este hombre, este hombre que tiene... Uy, parece que está desnutrido, sí. vale Uy, parece que está más delgado de la cuenta, sí. Uy, parece que... Ha te... vuelto SIDA. Vale, ya pero te... yo pregunto... Y ahí pregunto, tienen los montones de... Yo pregunto. ¿Y con qué fin se habría hecho esto? Bueno, vamos a eso. ¿Te parece? Eh, ¿Aquí quién puede lucrarse de... ...si a ti te han aterrorizado a toda una generación que nos han fastidiado, bien fastidiados a nivel sexual con ese plastiquito que hay que ponerse, que evidentemente el plastiquito puede evitar otras cosas, ¿no? Puede, puede evitar una sífilis, puede evitar... Pero oye, una sífilis hoy en día es tomarte una sola toma de antibiótico y está fuera la sífilis, ¿no? O un, lo que sea, ¿no? una correa o tal. Pero el SIDA, ese pánico que nos han hecho, que han hecho esa desunión de las parejas eh, en el sentido de que un plastiquito por medio que bueno, yo no sé, aquí ya vemos cuatro aquí vemos cinco chicos ¿a alguien le, le gusta ponerse un preservativo? no eh, no si no hay más vale. remedio vale. si hay más remedio, pues sí, pero <risa> no, mejor que no, claro Bien, pues resulta que posiblemente se esté lucrando te van a cerrar el programa te lo van a cerrar <risa> pues, no, realmente... yo ya se lo he avisado, ya ¿eh? lo he avisado. No... guerra avisando a no Matasolta Pero entonces se están lucrando, sí, perdona, termino. Lo, lo que son eh, los farmacéuticas, la bueno, la química, los ¿no? fabricantes de preservativos, porque estos van a sí, bueno, en este Para parte, sí. porque eh, un preservativo, ¿cuánto vale una caja? ¿Alguien ha comprado una caja de 12 hace poco? Según más o menos unos, ver, 12, unos de 15 rama. eurillos. Sí, más de... 12, 15 eurillos. Muy bien. Muy bien. Podemos otros de látex. Vale, el vamos, vamos látex, al coste. Látex. 15 euros por un trocito de látex, que eso tiene que tener un coste irrisorio, tiene un margen, eso impresionante, impresionante. Muy bien, muy bien. ¿Y quién son los fabricantes de preservativos? Bueno, lo he estudiado. La iglesia tiene, seguro, seguro que Ay, tiene que no ahí... fastidiado, cariño, me lo has fastidiado. Oh, es que iba a ir corta y edita, corta y no, no, no, no, no, no, no, está bien, tira O sea, resulta que el 80% de todos los preservativos del mundo son... La casa Durex y la casa Control, ¿vale? Sí. Durex compró a Control, con lo cual es la misma casa. Y todo esto pertenece a una casa que se llama la casa Chico. La casa Chico, las mujeres que hayan tenido niños sabrán que es todo el tema de tema de, de, de niños y tal, ¿no? Vale, la casa Chico es la banca ambrosiana. Entonces dice, ¡ay va! Resulta que la iglesia está metida en el ajo... Vendiendo los preservativos, cristianos, no os pongáis preservativos, pero si os lo ponéis, poneros los control y durex, que son los nuestros. Ahí lanzó el globo sonda. Y entonces, ahora vamos más allá. Venga, venga, a saco. Si le vara, ya no va a durar no, el programa no, sí, ya. Sí, sí, a, a ver si te lo que tenga yo en mente. No, no lo, no lo voy a decir. No. <coughs> ¿Por qué los gobiernos lo permiten? Si se puede saber. ¿Por qué los gobiernos lo permiten? Bueno, punto ah, 3. Gobierno de la sombra. Claro, la sombra. Ah, exactamente. Sí, Para sí, educarse. ¿Y quién puede estar? Porque si apoya la iglesia, uh -huh. ¿quién puede ser que esté de, de, como de gobierno de la sombra? quién puede ¿Por gobierno quién puede estar formado? El gobierno, El gobierno de sombra. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta arriba del todo. Vale, vamos por parses ¿no? Exactamente. O sea, están escalones. los que pensamos... Vamos escalones. Sí, están los que Mas pensamos solo. que son los políticos, que son los que mandan, ¿no? Bueno, eso... Bueno, pero hay gente son que Son los que, que dan lo la cara, los que dan la cara. Hay, que la que... cara. hay piensa. Esos son hay los choritos que, que... que se quieren lucrar y llegan hasta donde pueden, que es hasta ahí, <ríe> hasta sí, políticos. gente que político. cree <ríe> que, que el que el Rajoy o el Zapatero de turno, el Sarkozy o tal, son los que mandan. Hay gente que cree eso, es increíble. Bien. Bien. Además, si es que solo es que vele la cara. O sea, tú dices, ese tío tiene pinta de haber sido el tío más listo de la clase. Eh, el zapatero rajó y una cara sí, sí, sí. De, de inteligente, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Sobre, sobre todo Bush. es saber hablar el... en inglés con la perfección. Oye, una pila de idiomas habla, ¿eh? Y el Bush, y el Bush No me digas tú, no me digas... Pero, en fin, bueno... Vaya. Hay gente que piensa que, que esto sería como un teatro y se cree que los actores del teatro son los que realmente son los actores reales. Bien. Luego hay otra gente entre bastidores, que son los que se reúnen cada año en el Club Bilderberg, eh, Trilateral, eh, CNR, C -C -C tal etcétera, pues, etcétera, ¿no? sí. estos son... Eh, tampoco son estos. Estos son los lacayos de... ¿Vale? ¿Vale? Si tiramos más arriba y ya nos vamos a un plano, seguimos en el plano humano, ¿vale? En el plano humano, pues ya nos iríamos a bueno, esas famosas 13 familias bloodline, 13 líneas de sangre, sí. de sangre de sangre azul. El azul es sangre fría, el grifo del azul es frío, el otro es el caliente de sangre, que se mantienen puras, vamos haciendo la idea, mm -hmm. se mantienen puras, se casan hermanos con hermanos, primos con primos, para mantener ese ADN lo más puro posible, ¿vale? Y bueno, y ya, eh, pero y, no, entonces... y nos quedamos ahí si queréis. porque sí, ya, ya Bueno, no, no, ya seguimos y no pasa la nada. La gran Ya tiranillas. Ya lo que me refiero es que, ¿dónde situaríamos... A la iglesia en este momento Si tuviéramos que situarla ¿En qué parte de, de, de esas caso? familias la podríamos situar? Porque yo creo que esas familias No son cristianas Ni, ni, ni católicas Son más bien judías Sionistas sionistas judías, no judías Bueno, sí. la sangre es la sangre sí, sí, sí, sí. Las creencias son sionistas Bueno, yo creo que, a ver Permíteme que quizá la pregunta sería planteada un poco rara, ¿no? Porque, Porque planteando dónde habíamos no si, llegado. Es no, como no. decir, es como si me dijeras ahora, bueno, pero ¿dónde metemos a los americanos aquí? Por ejemplo, ¿no? Porque realmente hoy en día es como la eh, no sé, la, la época de la del Imperio Romano, pues ahora es el Imperio que hay gente que piensa que es el Imperio Americano, ¿no? No. Y luego si te pones a rascar un poco más, dices, "No, no, son los sionistas que están ahí." Y si te vuelves a rascar un poco más, dices, "Eh, cuidado, que americanos claro. y rusos no son enemigos, que son amigos." Pero ¿quién dice, y, y yo a lo que final... me refiero, quién dice que es esa, esas trece familias uh -huh. las que en realidad están arriba del tono y no es otro grupo? Bueno, no lo sabemos ya, yo creo que... Porque, sí. Personalmente, yo opino uh -huh. que en, en algún lado de esa escala, o sea, de esa escalera, poniendo escalones, ¿Sí? ¿dónde estarían los, los jesuitas? Pues es que, que, no, lo que, digo, es que La pregunta planteada así es difícil, no es difícil. la puedo contestar Es como decir, ¿dónde pues no. estarían los los judíos? O, eh, los sionistas, ¿dónde estarían los tal? Eh, es es, es planteado un Pero poco ¿Tu creencia cuál sería? ¿Dónde lo situarías? Es que no la puedo contestar. No si pudiera, contestar Te la contestaría encantado la vida <ríe> Es difícil, si no puedo... es difícil claro, ¿No tú, crees no, que no puedes... son los mismos o están codo a codo? Es mismo, que está codo a codo, sí que ellos ni siquiera lo saben o sea, esto es, es que es, no, yo que, creo que sí que lo saben muy bien ¿eh? no todos, igual que los masones, yo conozco masones conozco algunos masones y hombre, oye, claro, los adalto, que están en la escala más no baja, no tienen no. ni pajolera idea de quién está arriba ni pajolera idea, o sea, esta gente y oye, te lo cuentan, y yo he entrevistado a un chico que un señor, ¿qué tal? que mira, yo soy masón yo soy del, de la orden del temple oye, y le he tirado de la lengua todo lo que he podido, y, no y oye, y vosotros vuestros ritos de iniciación, bueno, hombre no es comodidad dicen, nos ponemos una, una una capita y tal, debajo vamos desnudos y, y tal, pero oye, no es lo que dicen, hombre, no está mal. Sí, bueno, pero eh... yo creo que en la masonería es como todo, hay escalones, hay grados, sí. y depende del grado que estés, eres un ignorante. Yo te diría bueno, que el grado bueno, más alto sí. es la, claro. la lagarta más grande que hay en, en este planeta, y la lagarta más grande que hay en, en, en este planeta es la reina de Inglaterra. Bueno, mi opinión ¿eh? probablemente sea la que está visible haya otra en la sombra me están haciendo cosas raras por ahí <risa> no te metas Miguel, no te metas tienes a los de MI6 abajo lo que soy de la gente, esto me pagan esto me pagan por decir esto <risa> vale, vale. Miguel, pregunta de sí o no para hacerte una pregunta de un oyente vale o sea primero te pregunto ¿la tierra está hueca? sí o no? Sí o no. Absolutamente sí. Vale, y ahora vamos a pasar a la pregunta del oyente, porque él afirma evidentemente que a estas alturas eh, nadie va a discutir sobre si la Tierra es hueca o no, pero le gustaría saber, bueno, le gustaría que, que te preguntáramos si cree que los dinosaurios evolucionaron a formas humanoides, pero históricamente dinosaurios cambiaban seguidos a dos patas que... ¿Qué mal estoy leyendo? Que evolucionaron de ser que sí la respuesta, ¿dónde están? Vaya, bueno. que se han, se han evolucionado los, reptil, los, sí. eh, los reptiles antiguos, los sí. dinosaurios. Yo creo que los, los dinosaurios que vinieron aquí, eh, yo creo que los trajeron al igual que tantos animales de esto tu amigo Luis Carlos campos sabe un montón de esto tantos animales que han traído porque hay animales que por evolución no podían haber llegado a donde han llegado por ejemplo el murciélago el radar del murciélago no podía los cetáceos de donde han venido los cetáceos los felinos de dónde han venido eh, animales que pueden navegar en dos mundos vale o sea pueden entrar en la cuarta y la quinta dimensión pero pero rápido no O sea los hay, y, y los dinosaurios también de, digamos de la parte reptiliana que por evolución Eh, ...han podido llegar a ser inteligentes... ...hombre, por supuestísimo, por cuestión de tiempo... ...pues el Tiranus Aerorex tiene manos también... ...con lo cual, al final acabarían... ...pero claro, un proceso de muchos años... ...yo creo que estos, los que estaban aquí... ...los trajeron, entre comillas, creo, creo, ¿no?... ...que estén ahora aquí... Eh, ...y que estén dentro de la Tierra... En la Tierra Hueca, bueno, es que lo de la Tierra Hueca tiene tela, la ha soltado así sin anestesia ni nada y tiene tela, ¿eh? eh pero aún, aún pregunta más cosas, ¿eh? Si A ah, quieres... ver, vale, vale. No, no, ah, pues si venga, quieres venga. continuamos con la pregunta. Sí, sí, sí. Eh, Te dice que dónde están, evidentemente, dentro de la Tierra Hueca. Yo creo que no habrá muchos eh, grandes, no creo que haya en la Tierra Hueca, es posible que habría, sí. Vale. ¿Crees que están en la Tierra Hueca o los que hay en la Tierra Hueca son de Orión como parece representar muchos monumentos en la Tierra hace... Que hacen referencia precisamente a Orión y si hemos sido conquistados y ha montado aquí una granja humana desplazando a la especie originaria del planeta a su anterior subsuelo esta es la pregunta completa que, que, Joder, que venía en el pack esta amiga y la fino ¿eh? Eh, a ver, eh, a ver bueno es que son varias preguntas se me ha ido un poco bueno aprovecho para decir que son preguntas del oyente Miguel Serrano que es el que hemos comentado ajá, antes ajá, que ah, ha hecho preguntas muy interesantes y que no se me olvide no no, se me no, sí, decirlo, sí. lo que pasa es que la gente que sabe ...cuando... Tra... ...uy, no, que me iba a meter en camisán cebara... ...dejémoslo... ...que... ...bueno, a ver... ...creo que... ...no, no creo que la hayan desplazado totalmente... Eh, ...no creo que hayan sido desplazados... ...ni que estén ocultos en la, en, la, en la... ...dentro de la tierra... ...creo que no, creo que no... ...lo que sí creo que esas especies reptilianas... Eh, no sé, por ejemplo, en la mayor parte de los avistamientos, estadísticamente hablando, se hace en los polos, que es donde están las dos aperturas polares por donde se puede entrar, ese Greenland esa tierra verde que está detrás de los de los hielos ¿no? lo que decían los esquimales Greenland, no, no es que detrás del hielo hay una tierra verde hay una tierra verde y que son tantas cosas, si queréis, do, dos matices sobre la tierra hueca, esta persona ya veo que lo tiene claro, no estoy de acuerdo que la gente lo tenga claro, ni mucho menos esto es de lo más peliagudo, a mí el día que me dijo un señor con toda la credibilidad que me merece que me dijo que Miguel, la tierra hueca yo me quedé flipando, o sea, me quedé 15 días de verdad sin dormir buscando información por todas partes, porque digo, esto tiene connotaciones tremendas, ¿no? claro, pero de momento, jolín, la cara de póker que puse, digo, pero ¿qué me estás contando? no claro, lo primero que me dijo es te recuerdo que hace 500 años la tierra era plana, según toda la comunidad científica y según todo te lo recuerdo, solo hace poco tiempo relativamente no que lo sepas y el que decía que no a la hoguera vale también es verdad es, es cierto no bueno no sé sí que la tierra cueca total y absolutamente sí que hay gente dentro total y absolutamente sí que haya reptilianos dentro también que sean los de orión o sea de otra cosa de otras razas también según te contenidos puede haber gigantes he hablado con gente que dice haber ido dentro de la tierra tanto a nivel astral, como una persona que conocí en un país que me dijo que ella había estado físicamente dentro de la tierra, me dijo que los árboles te hablan, que los que el suelo es de colores, de cuarzos, etcétera, esta persona. Yo sé que no me mentía, lo tengo clarísimo, pondría la mano derecha en el fuego Pero claro, es que es increíble, es que es lo que decíamos al principio del programa con Hitler. Cuéntale a la gente una mentira tan gorda que aunque la descubran no se la crean. Es, suena a Julio Verne, que nos suena Verne. a cuento como si fueran novelas. Y, ¿Y cuántas cosas de Julio Verne se han cumplido? ¿Todo o, o, o, o casi todo? Todo a excepción de dos cosas. Dos solas cosas de Julio Verne no se han cumplido. Una, el viaje al centro de la Tierra, entre comillas, no bueno, se ha cumplido. ya llegará. Y dos... En su libro París 2002 decía que en París los coches funcionarían en el 2000, no sé cuánto, con aire comprimido. Qué curioso. Pero yo pregunto una cosa. Sí. La primera, ¿cuál, ¿cuál es la que acabas de decir? La primera has dicho el, el viaje al viaja dentro de toda la Tierra de Julio Verne, que no y... sé no sé no, en teoría, ¿Quién en teoría dice que no, por supuesto que sí se ha cumplido. Mira, la 5000 <risa> claro. soldados en la guerra que hubo de eh, eh, a Brasil con Argentina porque sí. tuvieron una bronca muy gorda, sí. 5000 soldados se metieron por el Mato Grosso, por unas cuevas, ¿vale? Y no volvieron a aparecer nunca más. Bueno, lo que digo siempre, ¿no? Si nos metemos nosotros, cuatro pringados sí. como nosotros, nos perdemos seguro, eso es evidente. Pero, atención, un batallón o un medio ejército de 5.000 tíos tiene una vanguardia, tiene una retaguardia, tiene unos sitios, tiene un tal... Esto no se pierden, ¿vale? Jamás se ha vuelto a saber nada más de ellos. Sí, bueno, y además hay otro hay otro caso que es... Bueno, lo tienes que conocer. En la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. Hitler montó eh, ¿En una base que es la base de Agarty en la Antártida. Sin duda, sin duda. Cuando se terminó la guerra, allí me parece que bueno, desaparecieron, que nunca más Dos se han encontrado. De exactamente, y aparte no sé si eran 30 o 40 submarinos, aparte de barcos, eso fueron en Argentina. Y sí, Hitler fue, exactamente, Hitler murió de viejo no en Argentina no en, con no la les, Eva Perón. Exactamente, pero no se les ha encontrado. Uh -huh. Y hay datos que esto está documentado de que o sea, en el año, me parece que fue en el año 47 hubo un bombardeo en en el Polo Uh -huh. en, en la Antártida uh -huh. y, y bueno, hay declaraciones de, Del almirante Richard Beard Exactamente, Richard Beard Ese era de la Orden de Malta sí Pero bueno, yo lo, a lo que voy Es que allí montaron una base Hay datos eh, bueno, muchísimos libros que son nazis y, y esto es la guerra de los pingüinos, esto lo sí, escrito Gotalla, ha escrito Felipe Boaya, que oponente en Ci Es espíritu, y Pero además... hay muchos datos, eh. no, no, no, no es de ahora, hay muchísimos sí, datos sí, sí. De... la guerra Pero... de los pingüinos. Sí, Le sí, la los exactamente. Mm -hmm. Allí morían y nadie eran los pingüinos que los mataban. Bueno, los americanos sí. se, en, supuestamente fueron a, a probar una, una serie de armamentos y no, tal. No, no, no o... fueron a hacer mapas, en teoría. Sí, bueno, pero que fueron sí, a probar armamento porque llevaron muchos aviones y todo y luego allí desaparecían. La mayor flota yo... náutica que se había creado en la historia, yo terminada tengo... la guerra. Sí, yo tengo y, entendido. No, no vamos a hacer mapas. Y vinieron hechos polvos con 1.500 pajas. Claro. Y claro, cuando llegaron allí dijeron, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero, pero, pero ¿qué ha pasado aquí? Y los barcos hechos polvos y faltaban aviones Y dijeron, no, no, no ha pasado nada, han sido accidentes Pero ¿qué había allí en la Antártida? Y dice no, solo pingüinos y por eso dijeron, ya solo de broma, la, la guerra de los pingüinos Porque coño con los pingüinos, no veo claro, cómo, eh, cómo se la castan En la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya montó una base Además dijeron que era, era infranqueable aquello uh -huh. Y yo tengo entendido incluso que hubo ataques atómicos Dentro de la Antártida uh -huh. Pero no consiguieron nada A los, lo mejor se metieron un poco más adentro los Claro, ahí iba yo Ahí iba yo En la base de Agarti Que suena a Agartha, fíjate Agartha, Agarti sí, sí. es Entre Agartha y Lagarto <risa> <Sí>. <risa> <risa> Pero que allí Fíjate que los eh, los Anenerwe Que fueran los los que llevaban todo el tema De de los Heinewut De los ovnis uh -huh. nazis No sé no se ha encontrado nada o sea, Es que no hay absolutamente nada Hay cuatro planos por ahí perdidos, uh -huh. que fueron los que cogieron, eh, bueno, los, los rusos cuando llegaron a, a Berlín y, y capturaron lo, los archivos de la SS uh -huh. y se llevan, roban todo el, el material que desaparece, la mayoría tiene que estar escondido, y con planes de de, de, de bueno de esas naves, de, lo, de los Brill, que eran los, sí. el Brill 1, el Brill 2, los Heinebuk, y, y esa gente desaparece totalmente. Sí, sí. Se dice que se refugian en el en el polo, en la Tártida. Dos millones de personas, claro. agárrate, ¿eh? Entonces, dos millones de personas. Yo pregunto, personas. Si ahora están haciendo la película de los nazis que vienen del Marte... No, de la Luna. De, de la, la Luna. Bueno, es que... porque se sospecha que, bueno, yo creo... No sé si os recordáis, en el primer programa que yo estuve aquí, que hablamos de la Luna, uh -huh. que yo ya lo yo ya lo dije, que cuando llegaron... El Apolo llega a la Luna y se asusta aquello que... ¿Quién hay ahí? Ostras, se asustan, ¿no? Y ahí están las grabaciones. Y yo lo dije, cuando llegaron a la Luna, uh -huh. se encontraron un Heinewut con una escuadrilla de nazis. Ajá. Uh -huh y aquello está vetado, allí no pueden entrar, no han subido más. Y las fotos que hay están trucadas en un laboratorio. Yo no digo que no hayan subido, ¿eh? porque yo creo que subieron ya también creo que se vio pero, pero ni, de, ni de coña con cohetes. Las imágenes, las imágenes, o sea, que hay de, eso es falso, cierto, es un montaje con, montaje. montaje. con el retardo, con el retardo aprovecharon para poner otras imágenes. Hicieron lo que quisieron. Sí. Lo, lo grabaron en Burbank, en Burbank en unos estudios y lo grabó claro, el, el el Stanley Kubrick. Exactamente. por eso claro, la polémica todos, de las sombras, sombras y las imágenes que de los claro. focos y todo Entonces, eso cuatro. Entonces, cuatro focos. Pero bueno, ¿qué es esto? Se ve los cuatro focos, o sea, cuatro cuatro sombras. Cuatro sombras. Pero entonces, si, si ahora vamos un poco más adentro, uh -huh. ¿qué hay en la Antártida que no salen fotos ni en el Google? Bueno, que está ex, está expresamente prohibido sobrevolar los polos. Expresamente prohibido. Yo pregunto, ¿qué hay que pueda haber? Para un que... agujero de 350 kilómetros de radio que que es que no hay nada por eso no lo van a encontrar nunca como el labón perdido que eso no lo van a encontrar nunca que puede ser... tú vas entrando vas entrando llega un momento que la, la brújula no es que no funcione que se verticaliza tú vas entrando es como para que la gente se haga una idea radiofónicamente es como un nido de un pájaro que entonces es hueco por dentro pero no solo la tierra es un patrón que se repite todos los astros todos los astros el sol o sea todos, ¿no? Es como la, la, la, la lavadora cuando centrifuga, ¿no? Que la, la ropa se queda pegada en, las, en los lados, por eso es chata la tierra, y por la parte de arriba, por la parte de abajo, hay un agujero porque hay menos masa, porque uh -huh. da vueltas de tal forma que la, se, se ponen en, lo, en los lados, ¿no? Y entonces, en ese hueco, el comandante, Richard Rebid, sí, sí, por sí, ejemplo, la, pues, fue primero que, bueno, mantuvo el vuelo, mantuvo, mantuvo la altura y empezó a entrar, y bueno, empezó a entrar, y ve que ha pasado... Hay fotos de un submarino eh, ruso, también, sí. que están todos en manga corta, diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Con manga corta y tal, ¿no? Eh, cuando pasas el hielo, empieza a suavizarse el clima, empieza a ver eh, pajaritos, empieza a ver animales, empieza a ver eh, insectos, y llega un momento que dices, hostia, hay dos soles. Bueno, no hay dos soles, el sol interior lo estás viendo, y estás viendo el otro sol, y la porque te has puesto vertical, ¿no? Y luego, pues, bueno, boca abajo, boca abajo, te sigues, digamos, por el interior de la Tierra, ¿vale? Entonces no ah, hay nada sí. hay un hueco Esto me y está la censuradísimo a, mi, a, mí me leerte, y en... sí, a mí me gustaría leerte lo del almirante Bill sí. que en el 5 de marzo de 1947 hace unas declaraciones para el periódico internacional International News, service uh -huh. si hoy queréis la leo es sí, interesante sí, sí, sí. ¿eh? yo creo que la, la has tenido que leer o sí, porque sí. ¿Por esto es oficial no machac... es que yo me lo inventé es que lo he machacado porque no me lo creía o sea, sí, no por, por eso, mira dice aporto del Mount Olympus que es uno de los barcos que va a hacer la investigación esta que Aprobar probar el momento, no sé a qué irían allí, porque esto es desde... mapas de Gerón. Sí, bueno, dicen, pero es que dicen que no se desclasificará hasta el año 2035. Uh -huh. O sea, que lo que pasó esa el 5 de, de marzo del 47, en el 46, en el 48, incluso hasta el 58 me parece que llega, esos ataques hacia en la Antártida, no se desclasifican hasta el 2035. O sea, ¿qué pasaba allí que está tan oculto y el y el gobierno de Estados Unidos dice que hasta el 2035 no va a dar ni un dato? Uh -huh. ya, de ahí ya suena raro. Pero este hombre, el almirante, no sé si es que se equivocó o habló más de la cuenta, dijo lo siguiente. Dice, a bordo del Mount Olympus, dice, que era que era el nombre del barco, ¿eh? Dice, el almirante Richard Weir advirtió hoy que los Estados Unidos adopten medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país por aviones hostiles procedentes de las re regiones polares. El almirante dijo, "No intento asustar a nadie, pero la amarga realidad es de ocurrir una nueva guerra de los Estados Unidos serían atacados por aviones procedentes de ambos polos no puedo menos que hacer una fuerte advertencia a mis compatriotas en el sentido de que ha pasado tiempo en el que podremos refugiarnos por completo y aislarnos y descansar en la confianza de, la, de que las distancias, los océanos y los polos constituyen una garantía de seguridad y concluye el almirante en encarecida necesidad de permanecer en estado de alerta ...y vigilancia a lo largo de las de lo que constituyen los últimos productos de defensa contra la invasión. ¿A qué se refiere? Uh -huh. ¿Quién es el enemigo que hay en el polo? Está claro. uh -huh. Bueno, yo no sé si son reptilianos, son nazis... Uh -huh. ¿Quién había? ¿A qué se refiere el almejante cuando dice que... ¿A qué invasión? Uh -huh. No sé si me entiendes a lo que... ¿Por qué habla? ¿Por qué dijo eso? Pero claro, sí. por qué podrían que... venir aviones de ah, ambos polos? Sí, creo que hay más evidencias más claras que esas, porque eso puede ser una interpretación, qué tal, qué cual. Los icebergs, ¿por qué los icebergs son de agua dulce? Imposible. O sea, el agua salada congela no congela o está mucho, ¿no? ¿Por qué son de agua dulce? ¿Por qué hay icebergs de color rosado? Porque tienen polen, polen rosadito dentro. ¿Por qué hay seres insectos dentro del, de los icebergs. ¿Por qué? Si allí no hay polen, ¿se si allí? ¿Por qué? Porque los o sea. las aves, las aves emigran hacia arriba cuando de media Europa Se van cuando hace frío, cuando viene el invierno, emigran hacia el norte, que van a buscar más frío, porque esa, esa luz que le llaman aurora boreal, que los científicos te explican que es la, la, el electromagnetismo... De... Sí, sí, sí, es el sol central que está saliendo de ahí, esa es la aurora boreal. Y 50.000 temas más como estos, que la ciencia, volvemos a lo de siempre, no explica. No explica, pues perdona, si tú no explicas que tú eres el que sabes, perdona, yo explico Yo culo, El ya. sol negro Llamado sol negro No, no. no lo conoces <risa> Que, que es el sol negro. Uh -huh. ¿Y qué es el sol negro eh, es, es, es la fuerza, o sea, es por por decirlo de una forma del alma. Uh -huh. Es, es, es un, una energía, el sol irradia de dos formas, por temperatura, por luz y el sol negro, que es la en, en el nacional se explica que es la fuerza que le da a los arios. Uh -huh. Digamos que es la energía la que te manda el Dios, Dios, para seguir luchando en la Tierra. Uh -huh. Y es una energía que se puede aprovechar también. Yeah, de ahí decían uh -huh. que funcionaban los Hainobut, podían llegar a funcionar a través de la transformación de esa energía que transformaba el Sol Negro. Uh -huh. ¿Una especie de macro egregor o algo así? Pues no sé qué es el macro egregor <risa> ahora mismo, <risa> pero Por, sí, es lo, necesito un los box. Los digamos, que son los que tanto hay positivos como negativos, es, digamos que entre todos, eh, cuando nuestras emociones, tanto positivas como negativas, vamos creando esa esa digamos, esa digamos energía, como una bola de energía grande, inmensa, que va pillando de todos, de, de cada una de las personas, pues lo positivo o lo negativo. Pues algo así, pero desde el centro de la Tierra. Esto entraría dentro de otra conspiración que tenemos aquí apuntada, que es las energías libres, ¿no imagino? Mm. Por cierto, Miguel, una pregunta que me he apuntado que tengo en el tintero de algo sí. que has dicho sobre la ida del hombre al, al espacio. Te has dicho que sí, que crees que que el hombre llegó a la luna, pero sí. que no llegó con combustible. Con cohetes ni de coña. Bueno, si con, co cohetes con cohetes de y de demás. De la Segunda Guerra Mundial, si eso está obsoleto ya. ¿Y cómo llegaron? Puertas estelares puertas estelares, a la luna, a Marte y a lo mejor a más sitios ¿no puede estelares. ser de la propia fuerza del sol negro? Uy, que el sol negro ese día no fui a clase <risa> entonces yo no... es de octavo de conspiraciones ¿sí? es de octavo de conspiraciones claro, eso ya es claro, muy duro claro. para mí, yo estoy en tercero o el electromagnetismo que desarrollaron también que eso creo que también está en la película está tan simpática que es Iron Sky que va de sí. los eh, nazis que fueron a la luna sí, y sí, sí, sí, sí, sí. ahora vuelven ¿no? es divertidísima Pero, bueno, yo, yo sí. lo del sol negro me ha sonado más a la teoría de Nassim de los agujeros negros me ha sonado más por no, ahí creo vale. Que, que iba más por también por, no sé si te suena, es que no, sé, no sé si voy a pronunciarlo bien las ondas eh, Schubert Schuber, ¿sí? la, el, el cinturón bueno, las ondas Schubert bueno, algo ahí sí, parecido sí, sí, sí. ¿Es esa es otra gorda esa energía, energía que está ahí sí. en el núcleo de la Tierra que es el sol negro que ilumina sí. digamos a, a, a nosotros bueno yeah. uh -huh. Bueno, y nos da la energía yo creo que nos quedan muchas si queréis lo hacemos así más modo telegráfico todavía ¿no? porque porque si no a ver yo lo digo por tus oyentes lo vamos a, lo, se van a volver locos al final con tanta información le va a dar un, un atracón de información yo creo que para oírnos a nosotros semanalmente ya hay que estar un poco loco que un poco no te preocupes golegar, que por eso poco. no hay problema lo bueno, que sí, si quieres sí que hacemos sí. un poco a modo telegráfico lo sí. que dices de los temas pero me gustaría aprovechar vamos a hacer claro, preguntas claro. De, del oyente y así por lo menos vamos entrando en otras materias Eh, quizás no tiene nada que ver, pero bueno, aquí lo lanzamos eh, las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, muchas de ellas comentan la visión de un túnel que al final hay una luz, eh, dice que no le interesa que hablemos de estas personas, pero que le interesa que cuente, que sabe de personas que tienen experiencias muy agradables, sin ver este túnel y que comente de las experiencias que parece que nadie quiere comentar, acerca de experiencias cercanas a la muerte sin túnel no, si lo, pues si lo comenta la gente, o sea Raymond Moody es un señor que uh, que hizo una un estudio y entrevistó a 10.000 personas que clínicamente habían muerto y que la ciencia los recuperó, la, la, ¿no? Los 10.000, uno, los 10.000 todos vieron el túnel. Dos, los 10.000 le perdieron el miedo a la muerte, todos. Sí. Y, y todos vieron lo mismo, todos vieron lo mismo. Los seres queridos descarnados llamándote, diciéndote, ¡Ey, ven para acá! Pues si ahí, pues si eso... ¿Pero dónde estás? ¿La cárcel? ¿La cárcel? La cárcel, la cárcel o sea, Vente para acá, que es aquí Esto es la realidad Lo que tú estás es en una sombra, en una Matrix en una cárcel ¿Vale? o sea, Yo una la cárcel. llamo cárcel bueno, De hecho, la pregunta continúa con otra Que dice que si cree que este mismo túnel Lleva a un holograma dimensional artificial creado por aliens Es pregunta que te hace también el mismo oyente ¡Guau! Wow. Una Matrix dentro wow. de una Matrix Bueno, esto wow. es más o menos lo que acabamos de explicar hace un rato Matrix al cubo. Bueno, cuando te sales de, de la cárcel... ...vas a, a un gran ordenador donde se te juzga. Mira, fíjate que entra bien con las religiones. y Pero todo. Te, Entonces te dicen... ...o vuelves otra vez... ...porque no has todavía no has pagado tu condena... ...o ya te liberamos y te vas por el universo. Aquí hay muchas teorías, incluso la de la reencarnación. Claro, claro, la reencarnación se podría dar en el caso de que... ...cuando has llegado hasta esa Matrix... ...te dicen... ...no has cumplido con tu pena. Tienes que haber estado 80 años... Y te has suicidado a los 40. Yo creo que, Dani, que, que te juzgas tú mismo. O sea, sí, no, es yo, que, eh. no es que haya un juicio y unos unos un juzgado ahí que diga, tú has hecho bien, es, has bueno, hecho mal, o ala para abajo. Eso es sería mismo. para hacerlo coincidir con lo que dicen las religiones. A eso por eso me refiero. No, pero, pues pero Yo cuadro, tengo otra forma cuadro, de pensar. Cuadra bastante, ¿eh? eh Cuadra bastante. Claro. Eres tú, tu propio yo auténtico, tu yo auténtico, que no es el este, que si este que trozo volver. de carne y minerales que tenemos aquí, es el que... Te dice, has aprovechado el tiempo, chato, porque tú quisiste vivir una experiencia humana. Entonces, ¿la has vivido bien? ¿Has hecho los deberes o no los has hecho? Pero lo, desde el punto de vista de que eres tú que te está, tu yo real, le está mm, pidiendo cuentas a ese yo tuyo, que está ese trozo de carne o ese trozo de mm, minerales y agua de mar... Te han que, de, forma porque de sí, alguna sí, forma tienes Exactamente, tener... ¿no? O sea que, que es yo creo que van más por ahí. ¿no? Podría ser, bueno, es otra teoría, claro. Sí. Hombre, esto no lo sabremos. Bueno, sí. Cuando ya nos muramos y eso sí claro, lo sabemos, no volveremos a contarlo porque... tampoco. No volveremos a contarlo. Sí, y cuando bueno, volvemos, algunos vuelven, no, algunos... No, no tendremos la memoria, o sea que, que, que algunos la vuelven. Las experiencias ¿Vuelvemos? cercanas a la muerte, sí, claro, bueno, pero estamos hablando de personas que clínicamente muertas, mm, ¿vale? Claro. Que vuelven, que vuelven, pero me refiero que si te vas definitivamente no, no, no volverás a participar. No eh, no Mira, si queréis energía libres, hemos hablado un poquito... Mm. Los coches, los motores funcionan con lo que, que Por cierto, quieras, ahora que comentamos de que las energías quieras. libres, que dicen sí. que van a cobrar un impuesto a toda la gente que esté utilizando energías alternativas. Bueno, nada nuevo. O sea, el petróleo es una energía libre también. Toma lo que acabo de decir. Bueno. Claro, porque hay que recogerla. <risa> ya está. Claro. claro, en el momento que le ponen la valla, ya no es energía libre. Pero ¿no? yo tengo una gran o sea, duda. Es a que... coste de recoger. Ya está. Yo... Igual que la del sol. Es a coste sí. de recoger. No más. más. Yo es que tengo es una, gran, una gran duda. Una gran duda. ¿Qué? Uh -huh. Si existen las energías renovables... ¿Sí? Ya, bueno, las energías renovables, lógico que sí, existen. Sí, esa sí, esa seguro que es. Energía libre. Uh -huh. vale, la Energía libre se supone de que es una fuente inagotable. Uh -huh. Si no, serían libres, serían renovables. Entonces, yo me pregunto... ¿Tú crees que existen...? A ver... Porque yo digo... Si existen, ¿por qué no ha salido ya los planos en cualquier sitio para que cada uno se lo construya? Porque no es te... negocio lo... No, pero eso da igual Que sea un matan? negocio, mira, tampoco es un negocio El software libre Y por mucho que han insistido las grandes marcas y los grandes poderes El software libre existe Pero el software es muy difícil de controlar el software libre ¿Y quién dice que la documentación de un plano, de una máquina Que va a dar energía, no va a circular más rápido que el software libre? Es muy fácil de detectar, súper fácil O sea, si no, y ya no, hubiera salido. Es muy fácil de detectar, pero es imposible de controlar. Bueno, Hoy en día con Internet... Opinión, yo no pienso igual. Yo, yo creo que la energía libre... Y, te, y no se devora tinta, esto sí se... Pero entonces, hablo. más que nada, por, ¿no? Porque, ¿Por qué no sale? O sea, en el, en el sentido de que si sal si está... Porque, porque no lo dejan salir. Pero es que por mucho que no me dejen. Bueno, Mira Wikileaks. ¿Por qué no saca un motor de energía libre si existiese? Pero si Wikileaks es más de lo mismo. Bueno, da igual, Eso yo puedo montar de agente desinformador <risa> tremendo. Vale, vale, pero, el, el amigo Assange. ¿Pero aquí puede salir una persona como, como Assange? ¿Puede salir? Que no esté vendida. No, no, dejan. No lo van a poner Ahora, la, hombre, con lo, las televisiones Yo lo puedo, lo puedo hacer. A ti no te van a sacar todas las televisiones del mundo, como hicieron con Assange. ¿Tú acuerdas de la promoción que hicieron a nivel mundial de Assange? ¿Tú te crees que un señor llega cuando el señor Stanley Meyer con un motor que funciona con agua ¿lo van a sacar en todas las televisiones del mundo? Ni de coña. O sea, no sé si fuera fácil. la Mitsubishi o algo así que hizo una partida de coches, de o sea, de vehículos que, sí, que funcionaban por sí, necesidad. Si vamos 100. más al grano. Y lo retiraron. 1990. Y, y los retiraron de todos. de coña en manifestaciones porque coña, no los retiraban. Y los quitaron todos de medio. Y fueron eh, persona propietario por, propietario por propietario los fueron cogiendo y los fueron destruyendo todos. Era demasiado. Esto sí que yo puedo opinar que que puede ser una gran manipulación de, de, de, de las grandes marcas y de, de los de los que mantén, man, o sea, los que tienen el poder sobre la energía. Pero es diferente porque no hablamos de ese tipo de energía que, que por pues mucho que a ti te den un coche que aguante 200 kilómetros o 2000 kilómetros sigues atado a la compañía eléctrica, si es eléctrico, y si es de, de agua, vas a tener que consumir agua, le te pondrán el agua a precio de oro, agua y mucha, ¿eh? <ríe> Sí, pero te pondrán a precio de oro, porque es muy fácil, sí. aunque el coche funcione con agua, ...a ti te pueden cargar un impuesto... ...perfectamente... ...a que no puedes usar gasoil agrícola en un coche... Es exactamente lo mismo... aunque tú usas las aguas y si quiten te clavan... Bueno, ...y ya saldrá, ley, ya saldrá por el momento... ...y libre... lo que interesa es consumir petróleo hasta que se acabe... ...luego ya correremos páginas... ...por eso digo que yo que cosas. eso que no eso es, es energía otro. libre... El ...pero, el pero, no pero eso no es energía libre... ...entonces si existe la energía libre... ...¿por qué no está visible?... ...eso es a lo que yo quiero ir... Uh -huh. ...a mí me da igual a ver, ¿te lo explico? explícamelo sí, a porque ver, yo te todavía no lo entiendo es muy fácil, tú cuelgas el esquema de un motor de agua o de hidrógeno se han probado, no funcionan, hay muchísimos es como lo del motor magnético electromagnético yo, el, el magnético, no electromagnético, magnético poniendo imanes y haciendo que la repulsión ah. la repulsión de o sea, de, de las fuerzas haga o sea, girar, -gira llega a es... un punto que es un punto cero y necesitas energía para vencer esa fuerza tienen un motor de Claro, todo. pero es que entonces tendrías que violar la segunda ley de Perdona, pero creo que esos pues tampoco magnéticos que, que tú hablas, precisamente hay mentira. un tren de alta velocidad en Japón que va encima, que va suspendido encima de un rail, ¿vale? ¿Sí? Y que utiliza esas fuerzas de impulsión y repulsión cambiando la polaridad de los campos, ma de los campos sí. magnéticos precisamente para levitar y para avanzar a esa velocidad que si mal no recuerdo son 500 km por yo he, ido, Japón, ¿eh? yo he ido ¿eh? el 432, el 432 sí, km por hora pero vez, necesitas sí. energía para, para mover esos imanes cuando tú pones en marcha el, el, el, el tren, necesitas polarizar necesitas energía para que ese, ese tren coge, o sea, se imante pero estamos hablando ahora no mismo es un... De, un... De, de la electricidad bueno, la electricidad es electricidad? un vector energético es como uh -huh. el aire comprimido, es un vector energético no es hay energía hay muchas maneras de obtenerla la energía es, por ejemplo, del vacío cuántico ahí sí ahí sí, de que de un centímetro cuadrado de vacío cuántico hierves todos los océanos del mundo todos La gente dirá, no es posible, bueno, pues mira de un átomo lo que sacó el amigo Einstein, que se lo digan a los de Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? O sea que ahí sí, esas sí son energías libres, que esas ponte a, ponte, ponte a, a mirar y verás que poquito te duran, porque el tema de la energía libre es uno de los más debunqueados, con el 11 de septiembre, falsas banderas y, y el tema extraterrestre. Pero ese es uno de los gordos, ahí tú no te mueves así como así, o sea, ya te lo digo yo de buena tinta, ¿vale? O sea, que lo sepas. No, no no no te van a dejar Otra cosa, decías decías bien El software libre Que no es... me van a dejar <risa> Eso bueno. Que, verlo, ¿eh? bueno, que me estoy... traigan un plano ya bueno. <risa> Van a por ti que Bueno, yo van. creo que ah. nos quedan algunos temas si... Como por ejemplo Si tú sí. pero, pero un no, no, has... si, si. si tú ideas un motor De lo que sea De vacío cuántico, de agua O de, o de Fanta Limón En 12 horas Es como si España se saliera del euro En 2 horas tienes aquí <risa> A la aerotransportada Picando la puerta ¿eh? Mira, ¿Qué haces tú? Yo no digo no digo que hay algún mecanismo Como cuando estaba Franco Que sí, hubo sí. un español que invitó Sí, un motor Pero lo cedo No, tú no cedes nada Han venido un par de tíos sí. Te han dado Hoy oh, mía Tú no nos vas a dar si el motor Si yo sé lo que me, Si lo entiendo Vas a decir que esto Y si no te pegamos dos collejas Vale Pero yo lo y que referir, Yo no te y digo que, te que no tres. haya una posibilidad De conseguir la energía libre y tal Sino que veo miles en internet y ninguna funciona. Igual igual eh, no, a ver, yo hablo de un poquito de oídas, pero igual si yo tuviera más conocimientos obraría mejor, igual tú obras con los conocimientos que tú tienes, pero si No, yo lo tú, puesto en práctica, ¿eh? Pero si tú tienes Muchas o dudas. modificas o perfeccionas un motor y funciona y encima tienes la osadía de decir, mira, he hecho esto y a mí me funciona. Repárate porque luego diremos, oye, Dani, ¿has visto a Dani? No, hace tiempo que no. ¿Dónde está Dani? ¿A has visto? ¿Por qué no sale tanto en Facebook? <risa> Dile sí, algo. Esa, esa, pregunta es serie, story, ¿eh? esa pregunta sería como decir, sería como decir, Dani, bueno, con, con todo respeto, ¿eh? podría, sería podría. como decir, bueno, si tanto extraterrestre, ¿por qué no sale? La pregunta típica de decir, mira, eh, plantealo Pero, como quieras. ¿no? Yo lo que me refiero es que hay tanto científico, uh -huh. incluso aficionado, que, que sí, mueve sí, bueno, muchas no, cosas, pregunta ¿cómo puede claro. ser que no esté ahí para que se vea de alguna forma? Uh -huh. Porque van a, a ver ahí. pero por porque mucho que lo oculten esté, es que... no se verá, porque aunque esté lo van a tapar. Pero por por, igual, que que tapa... igual que el tema Omni, igual que el tema Omni. O sea, esto me, me recuerda y dije, el, el tema Omni yo el, lo no, puedo es que, rebatir por, por... porque yo lo he visto. Y yo tengo mi idea. A mí nadie me tiene que venir a decir si sí o si no. Yo tengo mi Bueno, pues el tema pero de en la esto, energía no libre y lo he probado, lo sí he, he visto, buscado, el, o... el tema OVNI te tiene que venir, pof, y aparecer. La energía libre no. Porque si eres un científico, la descubres. Y si eres un aficionado, la descubres. Y si te gusta trastear, la descubres. El tema vale. OVNI te tiene que venir. Por mucho que tú digas, voy a buscar OVNI, no lo vas a conseguir. Pero Dani, es que no es lo mismo, o sea... ¿Por qué hay el petróleo? Porque te van a clavar con el petróleo. El, el petróleo, eh, como se llama, le hice una prueba del carbón 14... Luego, no viene de los fósiles de los dinosaurios. Sí, tiene otro, es que Esa es otra. Tiene otro origen, o sea... El, Hay pues, petróleo pero, aquí para reventar, vamos. Exactamente. Sí, sí, el origen abiótico. Exactamente. Lo que pasa es que te van a hinchar, te van a decir, no, es que por si se acaba la, el, la crisis del petróleo de los años 70, no sé qué. Impuestos. Con energía renovable, impuestos, no sé impuestos. impuestos, impuestos, impuestos, impuestos. Y no vale. te van a dejar que desarrolles. Entonces, y no te van a dejar. Y si lo haces, sí. van a ir a por ti, o sea, más claro agua. Vale, entonces, si Miguel, creo. Miguel... Uh -huh. ¿Cuándo crees que se acabará el la conspiración de prohibir la energía libre? Pues... pues el día que se acabe la conspiración de que no estamos solos, de la farmacia, del sida, del calentamiento global, de la alimentación, de que la tierra pero es no hueca, de... que, que ese un, día llegará lo mejor, un momento de que se duro. tenga que necesitar esa energía para sacar el planeta adelante, no sé, pues petróleo va a reventar. Hay, hay de todo, pues sí hay, estamos, esto como decía en un programa que hicimos de dos horas sobre energía libre con grandes personajes que, que, que, que tal, decía, pues esto es como si estuviéramos dos peces en el dentro del océano diciendo, Jolín, qué bueno sería poder encontrar agua, que pues si estás dentro de ella, si de un centímetro cúbico de vacío cuántico la energía que sale, eso es la materia interestelar, lo que... La nada esa que hay entre la Tierra y la Luna o el Sol y, y, y Alción, de eso, de lo que más hay, eso es el vacío cuántico. Y de un centímetro cuadrado, mira lo que sale. Entonces, fíjate una cosa, que, que, que eh, lo, podemos afirmar que en realidad el poder están cuatro personas que manejan... Claro, básicamente, sí. Cuatro pues personas, bueno, bueno. Cuatro, Cuatro seres racionales, o sea, o no, no, no seres humanos. Cuatro pero seres racionales. Me, me refiero que en realidad lo, el poder no está en, en el pueblo, sino está en la economía, bueno pero está en la flutocracia. Si esa es la noticia... No, eso, no, pero me, me control Claro, pero lo que me refiero es que... ¿Cuándo se puede terminar con eso? Porque, a ver, si la gente lo sabe y se va concienciando en qué momento se puede terminar con bueno, eso en eso estamos en que la gente lo sepa y se vaya concienciando esa es mi función en este caso lo que decíamos al principio qué quiero hacer y ahora qué que considero ¿Hay, que hay tengo un, que hacer. Hay un camino claro, hablando. hay un camino No, claro. si lo tuviéramos claro, tiraríamos todos. O sea, pero que no hay un camino claro. Yo cada uno hace lo que puede. Yo tengo mi, mi canal, mis medios y difundo lo que puedo, pago su precio, pago el precio de los de búnkers y de los totos estos, pago pago también, bonito tengo mis recompensas, mis recompensas de que llegue alguien y te diga, "Oye, gracias, Miguel, porque gracias a un programa tuyo lo que sea, pues Pues mi novio dejó de tomarse la ZTE y está vivo O resulta que no me metí la quimioterapia y estoy feliz O resulta que, bueno, que entendí el tema de los chemtrails O que he entendido tantos temas como estos Cada uno que haga lo que pueda Lo peor es no hacer nada La peor gestión del mundo es la que no se hace ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Mmm, como decía Martin Luther King Eh, y yo casi con eso yo creo que casi terminaría ¿no? que sería, no me preocupa el grito de los deshonestos, de los malos lo que más me preocupa es el silencio de los buenos Bueno, bueno, Miguel, pues con esto con estas sintonías que nos lanza siempre el señor Radio Yabaneras, nos, nos dice que, que ya tenemos que ir terminando, que nos hemos pasado de la hora eh, no, sin antes pedirte primero que nos des algunas últimas palabras que quieras dedicar a todos los que nos van a cerrar la web, o nos van a atacar, o bueno a todo el mundo, y un agradecimiento porque hayas venido. Puedes decir lo que quieras, Miguel Bueno, que, que cada uno obre en consecuencia, lo que decíamos hace un momentito ¿no? que cada uno obre en consecuencia que nuestro el día que que ...la gente... ...que, que venga no porque ya han venido... ¿no? ...pero la gente que vea... ...que hay muchos más seres de distintas razas... ...de distintas formas y tal... ...ese día nos daremos cuenta que todos en la tierra somos hermanos... ...entonces yo a mi hermano... ...por mi hermano... ...tengo una responsabilidad por él... ...de protegerlo... ...ahí está el guerrero... ...no el guerrero el que mata a gente... ...sino el que protege con la espada este... ...y creo que entre todos... ...si todas las iniciativas que hay que hacer... ...no salen del pueblo evidentemente de la de la élite no van a salir así que hay que levantar el culito del asiento y empezar a moverse que cada uno haga lo que sea cada uno verá lo que tiene que hacer y en sus con sus herramientas podrá hacer yo bueno, me han dado unas pues las voy a utilizar a tope no y bueno creo que programas como el vuestro también están abriendo muchas mentes y, y bueno y que cada y por también que no se crea nada o sea lo normal es que de todo lo que hemos dicho Alguien habrá creído el 10%, alguien el 50, alguien el 80, pero yo diría, por favor, por fe no, por fe no, que no somos nadie, no creeros nada, investigad, investigadlo por vuestros medios y a partir de ahí tendréis criterio. Ahora, por favor, sed tan, no seáis tan necios de no opinar de opinar de algo sin tener ni idea, porque sois de necios enteraros de estos temas que no hay ninguna motivación ni económica ni de ningún otro tipo de difundirlos, no, no ganamos nada, o sea, creándonos esta fama y que nos abran webs y que nos ataquen los, los de búnkers y los facebook y tal, no ganamos nada, entonces yo para eso estoy en mi casa y tú estarías en la tuya o estaríamos todos aquí. ...si lo estamos haciendo es por algo... ...que sigan la pista del dinero... ...cuando el gobierno te dice... Eh, ...señores, vacúnense todos... ...y haya alguien del pueblo y salido del pueblo... ...que te dicen, cuidadito con las vacunas... ...bueno, pues que vean, con criterio... ...quién tiene más interés en engañar... ...¿vale?... ...y que con esa con ese discernimiento... ...bueno, pues que la gente... Mmm, ...bueno, pues que... ...ya digo, que, que, que se informen... ...porque todo es informarse y para informarse, para tener criterio y a partir de ahí ya, pues bueno que cada uno actúe en consecuencia ¿Vías de contacto para, para las personas que quieran ponerse precisamente en contacto contigo, con Ciencia Espíritu con todo lo que estáis haciendo? Bueno, si quieren a través de Facebook el grupo Ciencia y Espíritu Ciencia de Espíritu, el grupo oficial, porque nos salieron por ahí de todos, son 23.000 y pico personas que estamos, los Facebook mío Miguel Celada Rex, etcétera, la página web, entre muchas, caza de bunkers, eh, la matrix holográfica, exociencias, energías libres, etcétera, te diría que la más tocamos es cienciaespiritu.com y nada, y, y bueno, y aquí estamos para lo que cualquier persona necesite dentro de un orden. Pues muchísimas gracias de verdad por haber venido Miguel Te esperamos muy pronto porque esto va a tener que tener como mínimo una segunda parte Sí, para para pues, el resto de cosas claro, si queréis, o para, o, cuando queráis O para centrarnos más en, en, en temas, temas más centrados y, y tocarlos más en profundidad Hoy ha sido como un paseo por la conspiración para sí. pa poder pasar a segundo de conspiración Yo agradeceros también a vosotros, a, a Dani, a JR, a, bueno, a Guillem, a Pablo, a, a Mario y a Lula Lula, cariño, que estamos calladita pero estamos atenta eh Así que, oye, muchas gracias por invitarme y por tener en la consideración de, de, de bueno, de este recibimiento y de esta hospitalidad que habéis tenido, ¿eh? Bueno, cuando contenidas. queráis, cuando queráis estáis meted me tenéis aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias. gracias. Bueno, nos vamos a ir despidiendo muy, muy, muy rápido. Mario Ortega, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Programa interesantísimo. La verdad es que se han quedado muchísimas cosas en el tintero que, bueno, aquí podía haber dado cada punto para un programa entero. Desde luego. A ver, la, luego. A ver Pero bueno, sí. la intención era esta, tocar un poco, porque nosotros hace mucho que no tocábamos el tema de conspiración, pues volverlo a tocar, como he dicho, pasear por esta marejada de temas y luego, pues... Entrar un poquito más profundamente en ello Sí, pero a veces, evidentemente no hace falta ser conspiranoico Simplemente es mirar un poco Y darte cuenta de las cosas Si tú lo analizas fríamente, por ejemplo lo que comentábamos antes de Lady Di Todo esto, no hay que ser muy lumbreras para darse cuenta De que aquí hay una mano negra detrás no hace falta ser un conspiranoico evidentemente, ¿Mm? no, no como bien ha dicho Miguel que cada uno crea lo que lo que quiera, lo que pueda y que sobre todo no nos crea a nosotros sino que utilice la información de todos los puntos y, y saque sus propias conclusiones y yo a rasgos generales lo que quería comentar es que lo que priman son los intereses no por ejemplo en el caso de la industria farmacéutica si ahora sale una pastilla milagro para curar a la gente no va a interesar, lo que interesa es mantener enfermos crónicos a poder ser de por vida manteniendo, o sea, consumiendo medicamentos vale que eso es lo que reporta beneficios y de paso la gente que se va muriendo es una manifestación manera sistemática de ir eliminando población, ¿vale? Y que no nos vendan el cuento de la superpoblación tampoco, porque basta coger Navia y dar un viajecito para ver que los núcleos poblados son unos pocos y hay un montón de tierra y hay un montón de agua suficiente para todo el mundo. Lo que pasa que los recursos no están bien repartidos. Lula Miranda, muchísimas gracias que hayas estado aquí y qué te ha parecido el programa? yo he estado muy muy atenta eh, nada, he soltado un par de tal, pero sobre todo muy muy atenta porque me interesaban mucho todos los temas yo solo espero volver a recalcar no te creas nada, investigalo por tu mismo y entonces llegarás donde tengas que llegar pero sobre todo espero que alguno de estos temas le haya resonado a alguien suficiente como para despertarlo un poquito y hacer pues eso que decíamos antes levantarse de la silla ...y empezar por cualquiera de ellos ...no hace falta creerlos todos... ...ni empezar a decir... ...coge uno... ...que te haya resonado... ...y empieza por ahí... ...estira el hilo... ...y ya verás como la manta... ...se desgrana sola... ...JR... ...en tu salsa hoy eh... ...te había tenido yo prohibir... ...digo... ...vetada un poquito la conspiración... ...pero hoy... ...prohibido nombre censurado no, sí... Cen ...sí un, po un poquillo... <risa> Pero bueno, ¿qué te ha parecido? Genial. Genial. Y además, quiero quiero recomendar, así haciendo publicidad, mi gran hígado, Luis Carlos Campos, el libro gratuito, que lo puedes descargar en, en PDF, también está, para quien lo quiera, en formato físico, en Amazon, la macroestafa del SIDA. Para que queden así vacunados del SIDA. Y desde aquí quiero mandarle también, eh, de mis partes, un saludo al doctor Clotet, del Instituto Isi Caixa, que... Bueno, le entrevistó Luis Carlos Campos y que parece tener ni pa' joder idea. Del SIDA. Vale, pues con esto nos quedamos. JR nos, nos escuchamos el viernes en Alternativa Chusca. ¿Estará el programa o ya lo ha cerrado por ahí? Si no ha venido por mí el Mossad, ahí estaremos. Bueno, vale. pues entonces por si acaso no decimos nada. Venga. Dani, muchas gracias por venir, como siempre. Y recordamos, es cientificsevidenses.org. Exactamente. Algo más que añadir. Bueno, pues yo lo único que diría es que yo le daría un consejo a la gente de que primero que no se crea nada, que investigue por ella misma, y sobre todo que la gente busque eh, los temas que más incomoda a la élite y al gobierno. Y busque libros, sobre todo que prácticamente est esté mal visto y estén prohibidos, aquellos libros que se pasan por debajo de la mesa en las bibliotecas eh, eso es el consejo que le daría a la gente perfecto, pues muchísimas gracias por venir como siempre y nos vemos a pronto en, en, en próximos programas en que próximos programas. Guillem, hoy más en la sombra que nunca, te he visto hasta estresado y todo por la gran cantidad de información sí. que se estaba soltando aquí, no, no has participado nada, nada, nada he escuchado ¿Por qué? ¿Por qué no has participado? A ver. No, porque quería escuchar, para saber, para formarme una opinión y para ver lo que lo que se decía. ¿Y qué te ha parecido? Muy interesante. ¿Sí? Sí. Recordemos que Guillem nos broma es un hombre de ciencia bastante pura y de hecho lo que suele ir leyendo en su ebook particular son todos libros de ciencias, sobre todo ciencias matemáticas también y demás. Me gusta que opines así. Sí, bueno, a ver, un científico un científico duda de siempre, ¿no? En principio. No, sé. no digo que lo sea yo, pero igualmente sí que dudo De todo bueno, ¿te ha Eso el se, se trata, curiosidad ¿no? sí, sí, sí, ¿se muy ¿Lo muy recomendarás supuesto? a tus amigos y eso? O... Siempre <ríe> Gracias Guillem, nos vemos Perfecto. la semana que viene Gracias Adiós. Y Ana María Torralba Muchas gracias por estar aquí Bueno, gracias a vosotros Aquí al invitado también Y nada, a, a ver si vuelves la segunda vez Bueno, por una segunda vez y nos aclaras ciertos puntos que se han quedado ahí pendientes. Pues muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta semana. Bueno, llegamos al final de un programa que, como ya os hemos asegurado al principio, no dejaría indiferente a nadie. Y estacionamos nuestro tren hasta la próxima semana, que tendremos como invitados a Yusec Guijarro y Gonzalo de Martorell, que estarán también aquí en el estudio de Radio Habaneras para hablarnos de su nuevo libro llamado Increíble. Esperamos, como siempre, que el programa sea de vuestro agrado y que, como siempre, ayude de algún modo a poder sacar sus propias conclusiones sobre todos los temas que tratamos. Como sabéis, cada semana nos despedimos con alguna cita de algún personaje importante de la historia que cumple esta semana su, ef su efeméride. Y como no podía ser de otra manera, esta semana hablamos de Howard P. Lovercraft escritor estadounidense de literatura narrativa, novela y relatos de terror y ciencia ficción, del que ayer se cumplieron 123 años de su nacimiento, y que nos dejaría frases que van realmente bien encaminadas a los temas tratados hoy, y que dicen así. A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos Y para terminar, esas gentes son tan silenciosas y urañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que se altan por encima de los estúpidos bosques que cubren la comarca. Hasta la semana que viene.